¿Qué tal? Buenas tardes ah, eh, Buen día tardes. Gracias a todos por estar aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oh, Como bien. ustedes saben, eh, esta semana que Mamadera fue víctima de un ataque cibernético <coughs> Luego del de robo de un maletín que contaba con archivos clasificados por parte de un grupo de, de hackers No, no, compadre, no, no, no, le estás dando mucho pinche crédito De un pinche mocoso caguengue, güey, pinche batito sí, sin vida, sí. güey Ay, pinche mocosa. Ay, ay, tengo el chivo no, no, no, no, pinche ah, cagué no. Es que no mames, güey estamos, No mames, Pepe, Pero bueno, no. la verdad no, Nuestra postura ahí, no va a cambiar Continúa mocoso. siendo la misma No queremos en el juego De, de estas personas O de esta persona y, y nos rehusamos firmemente A pagar cualquier cantidad solicitada Aunque nos amenacen Como con acabar el Pokémon Go O revelar las fotos íntimas de... <risa> con, <risa> con A ver, a ver, a ver. ¿Pero <risa> ¿Cómo que es Pokémon Go? No va eso a pasar sí nada. lo hagan Eso sí lo hagan O ah, también las fotos favor, íntimas pero... de, del Chavo Ruco no, no, no. Espérate No, no, no, calmado, calmado No, no, no Ah, mal. ¿verdad? No, no, no, ah, sí, no. Eh... Beto, ¿qué pasó con los Pokémon legendarios, Beto? ¿Capturaste alguno Ay, de ellos? Señorita, no mames al, de, Ah, no sí, después. sí, sí Este... Tuvimos ah, una gran batalla, lanzamos muchas pokebolas Beto, este, cállate, El juego wey. estuvo muy intenso Beto. Perdimos muchos pokémones en el intento ya, Se falleció, se falló Pero ya. al final del día este, wey, es, lanzamos la master bola Y ya, capturamos a los legendarios No wey, hay ningún ya, problema ya. La Señorita, sáquenle la chingada a ustedes Go back to Univision <risa> o como se llame esta chingadera Ok, bueno eh, Pero afortunadamente <risa> hemos logrado recuperar nuestro servidor Este, vamos a seguir con el podcast y vamos a hacer lo mismo para recuperar nuestras redes sociales, que es lo que más importa. Ah, güey, que por cierto, güey, que por cierto, es es que güey, que madera con K sí, de sí. Kazajistán. Sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, es. que madera con K de Kazajistán. Este... O cada, de, ¿Cada de Karina? ¿Cada de Karina? Karina? No, no, no. Ah, en perdón, perdón, perdón. Pero estamos estamos tratando de recuperar tanto el servidor como las redes sociales, a todos nuestros suscriptores, por favor, este, continúen siéndolo y nada va a cambiar. Ya ya tomamos las, las riendas de nuestro servidor y de verdad agradecemos a toda la prensa, a todas las autoridades y de verdad que... Eh, están cooperando de una manera Muy impresionante Para facilitar la investigación Y hemos decidido eh, entregar nuestros celulares Nuestros correos electrónicos, nuestras ¿Eh? redes sociales Para ¿Eh? que la policía no, investigue vale, a fondo Esta, esta eh. situación este, Ante las sospechas no, no, Porque pensamos que se trata de un trabajo es? interno no. Y no, de una no, vez no. le digo A esa persona que nos está escuchando Aquel que lo hizo no, va a pagar por las consecuencias Sin importar no, quién sea no, Por su no, atención, güey, nada, muchas además, gracias ¿Cómo que mi celular? No, güey, no Bienvenidos al catorceavo o décimo cuarto episodio de Quema va a Madera? Este podcast donde hablamos absolutamente de todo y absolutamente de nada. Me acompañan Beto Millennial, Pepe el Chaburruco y un Vidal Andrés Hernández. Vida. Señores, bienvenidos a la fogata. Una fogata donde no nos iban a ganar, señores. Donde No, no, compadre... que muy chingón, güey. Tenga, ¿Qué tenga las epizadas, güey, pinche me. mocoso caguengue, güey. No tienes no ni nada madre. nada que wey. no se güey. Si ese güey se si piensa que se va a meter con Pikachu, güey, está completamente ah, na, na, equivocado. No. O sea, no tiene ni Güey, ma... por fin te voy a dar... te voy a ¿Sabes qué, güey? De deberíamos wey, más... de hacer algo así. Que ese güey y Beto se agarren en una pelea Pokémon y el que gane se lleva el triunfo, <ríe> cabrón. Sí, sería muy buena idea. Y le corto su madre. Oye, una sí, güey, no. No, güey. Una pe, eso sí pago por ver, güey, eso sí pago por ver, güey. Oh, pero no van a sacar e qué pinche empate, o una mamadas de esos, güey. No, no, no, no. O Eso sea, sí, wey, es sí, sí. Después de que vimos de que el, capaz de que el Beto le parte la madre al otro, güey. <risa> empate, nada, no, no, no, chingas, güey. Oye, pero nada, pinche mocoso. Y aparte, ay, ay, ay, les voy a publicar audios. Mijo, aprenda que esos son, o sea, ¡Ay, pinche, güey! ¿Qué puso, güey? ¡Pinche, bato mamá, güey! Oye, por Planeta. cierto, muy mal editado, ¿eh? ¡Muy mal sí, editado! O sea, Sí, güey, sí. O sea, por pinche... Patas, por eso chico. te digo... Se me afigura que es un pinche mocosillo acá, nerdillo, pendejo, güey. Que, ¡ay, hey, miren! Una es más, de... güey, es, es... Esos eran los pinches de Little Sins del Blu-ray... ...de quema madera que va a Ándale, salir, que salir a final del sí, año, güey. O sea, ay, no seas mamá. Ay, ay, publiqué... Publiqué un audio... Ay, ni dice nada. O sea, ni dice nada, güey. Bueno... Aunque, aunque sí me llegó un citatorio, güey, de la policía, güey. Que el, te, le metió un chingazo a Beto, güey. Y este... Y... y... Ahí <risa> sí, sí me preocupó. ¡Cinche güey! ¿Cómo sí, sigue tengo, la, sí, tengo aquí los pinches puntos, güey. Pero nadie con, sabe, güey, está maled... madera, güey. Yo le dije a la policía que, pues, era mal editado. O sea, fue parte de la edición, güey. Que no pasó nada, güey. Pero... Pero sí, güey, pinche mocoso. Ay, ay, tengo. No, no tienes pues, nada, güey. voy no, a poner una orden nada. de esas. A lo mejor el sonido sí, del golpe no. también fue editado, güey. A lo mejor. Sí, no sí, no sí, güey, sí. O sea, no, no, no, fue, no fue nada especial, güey. <risa> pinche hackeo, muy chingón el vato, güey. No, no, no, la neta no. No pinche trae mamones nada. como Ey, que... Pero le dieron el <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Pero eso no, de filtrado, güey. No esa filtración es... Güey, no, no vas a conseguir nada con eso. Es muy, es no, muy complicado que vayas a arruinar algo filtrando. Sí, no sé. Y, y, y, y, y, y las, las, los logos. Bueno, que las redes sociales no las hemos logrado capturar, güey, pero Ay, bueno, la, la, la. O sea pinche foto acá, el logo desmadrado. Sé más creativo, tío, sé. La neta, sé más creativo, güey. No, tra no traes nada, güey. Lo que, oigan, lo que sí se me hace un poco raro, güey. O sea, han sabido de Chuy, güey. O sea, porque Chuy siempre nos ha apoyado mm, últimamente. No. Yo no. Mira, yo a ese, güey siempre me he dejado leído, güey. Yo ya me cansé ey, de ey, Yo ey, ni pues sabía es que, que estaba. Mal, No, yo lo trato muy bien. Yo lo busco. Yo le doy mucho cariño. Pero este pinche Chuy nunca me ha peleado en toda la vida, güey. Oye, ¿no será pinche acá el que haya filtrado? ¿No será el Chuyo el que nos esté haciendo una broma, güey? Ah, espero que no. Ay, no, hombre, donde me entere que fue él. No, Híjole, no, de su madre, sí. Todos los Q-tips por donde le quepan, cheño. <risa> <risa> ¡Los Q-tips <este> por donde <risa> le ¿Qué quepan! ¡Qué vivido! Oye, pero, pero también los que se han portado medio raros son los... Pues tú sabes, güey. Allá los, los, los jefes, güey. Los mandamás, güey. Están medio raros, güey, ¿eh? Están medio raros, güey. Sí. Yo también <coughs> sí, lo no quiero decir sí. abiertamente, pero que si no fueron ellos, güey, ahí los que el supuesto hack. O sea, porque les pedimos que, que quitaran el, el, el, el episodio, güey. No quisieron, güey. O sea, ellos fueron los que rec recuperaron los servidores y no quisieron quitarlo, güey. Dijeron, no, es que... De hecho, tenemos acceso limitado a los servidores. O sea, nomás nos dijeron, ¿Sí? a el episodio que sigue y nosotros lo subimos y nosotros nos encargamos de publicarlo. Y Entonces, espérate, güey. Sí. O sea, es que no se trata de eso. O sea, tenemos un protocolo que seguir. No es de que... O sí, sea, somos 300 personas trabajando atrás de, de los micrófonos. y sí, de dicen, todo el wey, equipo no de producción, güey, o sea. Sí. sí, no, no, no. O sea, el que de la O sea, el, el se carga de, de contaduría también, güey. Los ¿Sí? de contadoría también, güey, ¿de qué? No, ustedes ya no pueden saber nada, nada más van a recibir su su cheque y, Oye, espérate, o sea, esto no se trata sí. de eso. Nosotros vamos si a proporcionar también, la, la la la madera, güey, todo, pero pero no van a saber qué pedo, o sea, no mames. Ah, y ya nos limitaron la, la madera, ya güey. Ya nos la limitaron ¿Sí? la madera, güey. Ya De hecho, ¿Sí? ahora son sí, trocitas sí, sí, ya... de leña toda chafota, güey, algunos hasta mojados. Sí, güey, sí, güey. sí, sí, no, de esa, no, es... no, ándale, ándale, no, güey, pero están están raros, güey, pero pero bueno, como dices, regio, Tenemos que llegar a fondo de todo esto, pero mijo, ay, te, tengo el final de quema madera. No mames, mijo, si si ese es, si ese es el pinche episodio que presentaste tú, güey, que dices, a lo mejor, este es lo que tengo. No. No. no a no, lo mejor, güey, no, no, no. hacer <risas> algo como que como lo que va a hacer Game of Thrones o bueno, HBO con Game of Thrones de grabar varios finales. Ándale. Para, para por si se filtra uno que no sea el verdadero, a lo mejor vamos a tener que hacer eso, güey. Ah, fíjate, eso también lo hizo Walking Dead, güey. Cuando estaban con el pinche Negan, ma, filmaron las siete oh, muertes. Oh, sí, cierto. Grabaron de todos, ¿no? Sí, o sea, y sí, la wey, Ahora no pinche sabía. Game of Thrones va a andar grabando las... Pues, pues ya, pues como saben, el próximo año... No, el próximo año, dos años, ya ni sé, güey. Bueno, wey, es que no wey, se sabe. Van a grabar... Ajá, no se sabe, pero van a grabar los, dos años. Ah. Sí, como es que estos güeyes siento que ya van a tener más precaución, güey. Porque esta última temporada, güey, se les filtró... El script del 3, el episodio 4 y el episodio 6, ¿no? Bueno, el episodio 6 es por culpa de ellos y por pendejos. Sí. Pero, pues, ya, güey, uno que quiere cuidar su, su marca y todo rollo... Yo estoy de acuerdo que vayan a filmar varios... Pero, ¿qué tan necesario güey? O sea... Ay, güey... Uh. Es, es ¿Qué, como qué, una manera... Sí se a, mí se me hace, a mí se me hace como una manera así como que... ¿Saben qué? No sabemos cómo lo hacen, entonces vamos a hacerlo... Vamos a darles varias opciones Mi pregunta es, ¿qué pasa si filtran el chingón? ¿Qué pasa si filtran el que eh, ellos van a considerar es el es final? Es lo que está pensando, güey Es lo que, pensando, que, ese... o que ah, no, pensando ¿No será que filtran el chingón? Y ya después el mismo HBO dice A la madre, nos filtraron el chingón Y mejor entonces eh, Nosotros mismos, acá por debajo de la mesa güey Filtramos otro güey Para que la gente se quede con la duda De que cuál es cuál Pues yo haría lo mío, yo, yo si fuera yo, yo haría eso, güey, porque, por ejemplo, si estás ahí, es, si te filtra el final, final, final, güey, pues tú dices, puta, ya me chingué, Se filtró el final que yo quería como creativo, director a la chingada, o sea, tu visión se filtró, yo sacaría los otros cuatro finales, güey. Y sabes que eso va a generar que la gente te vea más, porque le voy a decir, güey, salió tal final, tal final, tal final, tal final, cuál es el bueno, cuáles van a escoger y la chingada. Pero no ser así como que, ah, es que me hubiera gustado más que, que fuera este final al que pusieron al aire y luego la gente, ya sabes que hay gente que la verdad no tiene nada que hacer y se ponen de que, no, queremos este final y bueno, que, que cambien, o sea, es gente, no, no, <risa> güey, no mames. los fans, no bueno, güey, güey. Espérate, güey, porque no se va a ofender ahí los fans como de quema madera, güey, que, que mandan sus teorías y que mandan esto, güey. O sea, no les digas que no tienen nada que hacer, güey. Son gente leal, gente que quiere que pase algo en, en quema Yo madera, güey. No, no nosotros ofendo, somos o no Nosotros somos por el fanbase. Exacto, nuestro fanbase. Creo, creo, que, creo que llegamos ahí más o menos, ¿no? Nos damos un tiro Game of Thrones y el fanbase de Game no, of Thrones veo, y nosotros, güey. Fácil, fácil, fácil, fácil. Lo rebasamos, ¿verdad? El sí. episodio que filtró este pendejito, este. Este, ya está en los torrents y... No, güey, lo descargaron millones de personas, güey O sea, ya van sí, 2.7 no, no, no, o sea, millones de personas, güey, ya yeah. Pero, eh, pero no les digas a la gente que no tiene nada que hacer, güey Pues la gente quiere saber qué pedo, güey, o sea Pero, güey, pero, wey, pero sé, es que también sí. sacan sus ideas medio raras Eso sí les voy a reconocer a todos los, los que mamadera livers, eh, a, a los mamaderos, o sea... Los quemalivers No, no <risa> <wey>. <risa> ¿Qué, güey? <risa> nada, continúa No, está bien Los Kemalivers, los Betolivers, los Pepe Livers. Repelivers. <risa> Repelivers. No uso que haya, pero a lo mejor si sí hay uno o dos, pues sí, también. Güey, güey. Eh, sí, en Juaritos, cabrón. En Juaritos, hombre, tienes una... Eh, no, una wey, mala padre, reputación. <risa> <risa> tienes una mala reputación que no pueden conseguir. Tienes mala reputación. <risa> <risa> <risa> es más, güey, el otro día, güey, pasaron las noticias, güey, que pusieron una estatua del Regio y luego la tomaron, güey. ¡Ah, la chingada! No, güey, no, sí lo quiero. De quieren. hecho, me <risa> dijeron que van a quitar la X en Juárez y van a poner una mía, pero no, la verdad no se decir <risa> Acá, acá que... <risa> con las manos extendidas, ¿no? acá. <risa> para, sí. para que tú ibas a simular la X, güey, ándale, güey. Te van a poner hasta en la playera del equipo de fútbol. Y todo, no, hombre, compadre, ¿no? El de los lo bravos y los chingada, ¿no? No, no, no, no <risa> pero saludos a toda la gente que nos escucha, compadre. O sea, saludos, pero... Sí, sí, saludos, saludos a toda a la raza de Estados Unidos, Unidos, Unidos. Centroamérica, México. Y también nuestros fans de Alemania y, y Japón. España, ¿Japón? Oye es, sí, es, España, ¿También? Japón, Alemania Este, nos escuchan También en Ay, güey, en Francia Nos han escuchado, en Italia nos han escuchado Oh, güey, en nos han escuchado Güey, la verdad que sí, pues gracias a todos, a todos los, a toda la gente que nos escucha Este, pero sí, les prometemos Que vamos a tra hacer todo lo posible para que No haya otro episodio eh, Filtrado de, de quema madera Y, bueno, a lo mejor Vamos a tener que hablar con Con el equipo de escritores y el equipo de, de, de, okay. de, <risa> de lo que pasa es que mucha gente, mucha Ey. gente piensa que nada más somos tres, pero somos un chingo, güey. O sea, nosotros no, somos como los un equipo de producción. De, de, pero... Oye, pero es que también está cabrón, pero, <risa> pero güey. Es que, es que está cabrón. <risa> Es que le viste la cara, Beto, ¿verdad? Le viste la cara que se congeló literalmente mi no, compadre, güey. Sí, sí, cuando sí dijo... Cuando dijo... No, sí, vamos a hacer todo lo posible. De repente, el, el regio de la... De es lo... que mira... Ahí te va. O sea, usted, si ustedes han visto los noticieros de... Así de que ABC, Telemundo y Univisión... Que hacen las tomas del de Newsroom así, güey. De toda la gente trabajando. Bueno, nosotros tenemos tres veces más gente que eso, güey. O sea, tenemos pinche una bodega de pura gente trabajando en cama güey. Exacto. Oye, pero Ale, pero chingada, bueno, es La bodega que... se me figuró, así como que... <risa> un pinche montón de esclavos, güey, así trabajando. <risa> sí, güey. Oye, pero... Has, pero es que está cabrón, todo ese pedo, güey. Está cabrón ¿Es que, que? Que, que... Que no se filtre, güey. Sobre todo cuando son producciones muy grandes, güey. Y el tiempo que... Bueno, y eso que lleva relativamente poco tiempo, güey. O sea, si son siete años, güey... Pero, o sea, no son tantos episodios, güey. O sea, es, es una temporada relativamente corta. O sea, una serie relativamente corta, güey. Y, y se, ¿Sí? se cuidan demasiado, güey. Imagínate las series que llevan más de 20 años, güey. O sea... Porque hay series que, que, que sobrepasan esa, esas fechas como... Como eh, Güey, no mames, es cierto. Pinche sopar, güey. Y, y por cierto, mira... Yo que soy súper fan, güey. O sea, el año pasado, y fue la temporada número 20 la chingada, la verdad. Dije, güey, basta con más. La temporada estuvo del pinche no. nabo porque... Es que se, se la pasaron político, ¿no, güey? Se volvió... Es que, mira, aparte de que, mira, solo para que es famoso porque siempre eran las aventuras de los niños de la chingada. Y eran historias... Sí. Cada, cada, cada capítulo una historia diferente y terminaba. La temporada pasada le dieron mucha continuidad, güey. Fue como una temporada de televisión de que el episodio uno... Tienes que verlo, si no, no le vas a entender el episodio 2, Todo relacionado 4. a las elecciones en Estados Unidos, güey. Sí, güey, claro, o sea, ¿sabes? se pasaron de referencia? que estaba siempre basado en Trump y la chingada. A mí se me hace que estos güeyes pensaban que iba a ganar Hillary. Y tenían ya como que algo planeado para ella, pero ganó el Trump y ahí es donde la serie fue para abajo. Bueno, total, güey, ya la semana pasada se estrenó la temporada número 21, primer episodio. Trey Parker, Mudstone. Creadores de Soap Park, escritores, directores... Y hacen las voces, hacen de todos estos cabrones... Este, dijeron que ya no se iban a meter a la política... Ni nada, ¿Sí? nomás eso... Nos vamos a enfocar en las aventuras de los niños otra vez... Shalalá... Con madres... Pues está en el primer capítulo... ¿Y de qué se trata? De los supremacistas blancos, güey... De que, ah, güey, que me están robando bueno, los trabajos... Eh, la chingada, güey... Estuvo que chistoso es que porque... Sí, estaba medio chistoso porque se estaban quejando de que... Este... trabajos trabajos los, ¿no? sí, los, Alexa, los trabajos... ¿no? Los, los, los, el trabajo lo perdieron gracias a Alexa... De Amazon... Así como los supremacistas... Perdieron a los indigantes... Y, y el... el no, no, no sé cómo 10. se llama... Creo que es Google Air... Google una mamada... De Google, güey... Entonces esos güeyes, güey... Hacían protestas, güey... Iban bueno, a los Best Buys... Y hacían un desmadre Mira, con los Alexas... Uh, bueno, pero es que... Es que eso es de cierta manera... Eso es lo que le ha, se ha caracterizado Park, güey, De que se burlan de las cosas del momento... Y sí, o sea, obviamente ahorita el momento Son las manifestaciones que ha habido, güey Y pues como que lo quisieron ahí Conjugar un poco, güey yo, sí yo sí, pues sí Me puedo catalogar fan, pero llevé años Sin verlo, sinceramente, o sea, duró mucho tiempo Sin verlo, y el año pasado Un amigo me dijo, ah, oh, es que lo güey Y sí, o sea, sí lo vi completo A ver qué iban a hacer con las elecciones, pero así como que Ay, güey ¿Tú, ¿Tú eres fan, Regio? ¿Tú eres fan de, de, de, de, de South Park, güey? Eh... Uh... O sea, sí me entretiene, pero no, no es de que... Ay, este... Me voy a pegar a la tele a tal hora para verlo. Ajá. O sea, de hecho, tengo... Puta, yo creo que... Fácil unos... Un año, yo creo. Fácil que no lo veo. ¿Por qué? Porque, o sea... Prefiero ver otras cosas. O no es de que prefiera. Es de que simplemente no... No es de que estoy pendiente a lo que sacan. Porque... Oye, pero... Este tipo de seres también está muy cabrón que sean hackeos, ¿no? O sea... Ahorita que estábamos hablando de Game of Thrones, wey, uh, Sí, sí. Pero... Bueno, todos se, se puede se depender, wey, que, la, pero... que hacen... O sea, si pasa algo entre semana, ellos de volada lo cambian, ¿no? Todo. Sí, sí. Siempre... Esos güeyes siempre sí. están actualizados porque... Ellos sacaron un un, un... un episodio, un capítulo especial de cómo crean un episodio. De que el episodio sale un miércoles. Y luego el jueves de que... Ok, ¿de que vamos a hablar? El viernes escriben guiones, el sábado ah, descansan... o sea, El domingo no se es juntan como nomás wey de weys. televisión. Ajá. No es como las serie de televisión que duran seis meses de producción. Sí, y luego el lunes graban las voces. No, no, no. Y el Ajá. martes a editar a lo estúpido de que hacer las secuencias y así, la la la, la chingada. Y están editando martes y miércoles en la tarde. Y estos güeyes dicen que para las 5 o 6 de la tarde ya acaban el episodio. El miércoles lo mandan a Comedy Central para salir al aire a las 9, güey. Ay, cabrón. Sí, güey. Pero, pero no. Lo tienen hecho, Güey, no. pero no, porque, Ajá. o sea, entre semana ves, después de los episodios empiezas a ver así como que el preview, ¿no? Estás, estás viendo escenas de la próxima episodio, ¿o qué no? Sí, pero el preview empieza desde el lunes, cuando ya tienen como que una secuencia hecha. Ah, ok, güey. Sí. O, sea, o sea... llevan como que, ok, ya terminamos claro. un minuto de, yeah, de que... Ok, vamos a grabar este pedazo para man para hacer el, el promo y toda esa mamada. O sea, ahí Oye, te dice todo bueno, cabrón, en, en el comentario. O sea, ponerle los efectos del audio, este... O sea, grabar las voces y de que, ah, no me equivoqué, sí. vamos a hacerlo otra vez, y esto y lo otro. O sea, sí, eso sí. De, de los Porque efectos se les de que, que están se les congela la corriendo. computadora o algo, güey. <risa> Ay, güey. O sea, mamón. <risa> <risa> güey, les puede pasar, güey, editando, se les congela la compu, güey. A todos les pasa, a todos los a sí, todo a todo pasa. A todos pasa. Pero sí, o sea, oye, puede, pero qué chingonado. Puede ser nada, muy o sea, seguido, pero sí. Han de estar en chinga a yeah. todos. Pero bueno, han de Ajá. ser como 10 cabrones editando un episodio, o sea. Ajá. O Alna, a lo no, mejor Sí. Mal, más, o sea, un, sí, no, no, tienen un, chi tengo un chingo de razas y no sé pedo, güey. Pero Oye, este pero... Que de... pero... Pero ha sido una serie que se ha metido en muchos pedos, güey. O sea, yo sinceramente... Es que tocan unos temas decía... y les tiran gacho, güey. Sí, güey. Sí, sí, y y no le tiran a todo, todo, o sea, a todo, güey. O sea, si tú te ofendes wey, no de importa... South Park, güey, o sea... Sí. Ay, no o sea, no les importa raza, religión, color... Especie, lo que seas, güey. Sí, mira, uno... Uno que es Está mexicano, como, güey, güey... A mí me encanta, güey, que saquen episodios con tema mexicano, güey. Porque me caga Ajá. de risa, güey. Porque güey, digo... Se, se güey, aparte de, de que es cierto, güey. Sí, güey. Ah, sí, güey. Que había, había un, un, un episodio, güey, que se sí. llama... Bueno, es el episodio lo basaron en the, la the Last of the Mexicans. O Mexicans, o algo así, de la película. Pues aquí lo basaron uh -huh. en The Last of the Mexicans. O sea mexicanos, güey, mexicanos. y era un como un Ajá. sí, como un gringuillo, güey, se creía el último mexicano, güey, y, y era así estaba haciendo su recorrido de cómo ir a regresar, con, o sea, dame, güey, pinche madre, güey, te cagas yo, de risa, güey. Yo sinceramente, yo sí pen pensé que iba que es, que iba a, o sea, que iba a cancelarse esta esta serie, güey, o sea, yo te digo, yo sí la vi desde que inició, estaba yo en la preparatoria cuando salió, güey, y Y, ay, cabrón, o sea, yo yo sí dije, esta serie no va a durar, güey, porque era con todo, güey, y hay que recordar <risa> que era finales de los 90, güey, donde había todavía muchos tabús, güey, donde había muchas restricciones, güey, después pasa lo de eh, los ataques de, del 11 de septiembre, güey, y obviamente no se rieron directamente, pero después se sí. van contra la burla contra musulmanes, güey, contra contra el propio pues el que, que, que alá no, o sea, nos pues, pues dibujaron al Mohammed, güey, y esos gatos tuvieron Ajá. tuvieron un pedo muy grande, sí. estaban y amenazados poner... por un grupo sí. Y entonces Comedy Central dijo que son sus sueños, por cierto. De que, güey, ¿sabes qué, güey? Que fue, fue, fue me, episodio 200 sí y 201. Que no los vuelvan a pasar, güey. O sea, voy a dejar que lo pases, pero va a estar bien censurado no, Sí, pedo, ya bien Oye, pero a ellos sí lo respaldan, güey. O sea, acá Central sí. se está respaldando a, a, a Quema Madera. O sea, sí, wey, a se pusieron... Claro, se a se, a se pusieron bueno, las pues, gafas atrás, güey. Estaban respaldando el barrio, güey. El, el, el barrio me, <ríe> me apoya... El barro me apoya. Me respalda. Es, me respalda, güey. Este... Beto... Ah, cabrón. Sí, no, es, no, no, no me quedé. Me quedé hablando de, de, de, de, de South Park. O sea, me quedé pensando de, de, de, de South Park. Eh, pero este... Qué chingón que hagan eso, güey. Qué chingón que hagan eso. Porque... Eh, está chido burlarse de todo, güey. Pero al mismo tiempo... Si hay gente que no es no recibe bien esos comentarios o no recibe las críticas o no se da cuenta que es una burla, que es una sátira, eh, que se enoja. Sí. Ese es el detalle con la y gente. Y se mantiene fresco, ver. te digo, so, sí, sí. Yo duré, o sea Te digo, el año pasado sí la vi. Este, pero fácil, tenía 5 o 6 años que no la había visto y, y, y fue igual O sea, no me sentí de que, ah, oh, es que ya no me causa gracia, ya no esto No, o sea, simplemente la volví a ver y como si nada Que sí, me un poquillo me, me, me pues sí, no que me aburriera Sino de que, ay, güey, o sea, como que lo arrastraron mucho las cuestiones de la política wey, De las elecciones Pero pues es una serie fresca, pero sí es cierto O sea, si eres muy, si te ofendes por todo, güey Eh, pues pues no lo veas, pero no conviene, a lo no, que güey. voy es de que es una serie que se mantiene en su en su en su esencia, güey. Y, y, y, y yo creo que es el reto para ¿Sí? para series, para películas, para sagas que pasan tantas películas, güey, que tienen miedo a de que Le cambiamos o no le cambiamos, güey, ¿no? O sea, valga la pinche comparación, güey, eh, pero... Claro, mira, ejemplo, viene siendo uno... ahorita todo el desmadre con Star Wars. Ah, eso iba, güey, o sea, sí. pinche comparación sí, rara con Star Wars, sí. pero eso es lo que iba, güey, o sea, creo que ahorita ya Star Wars tiene un miedo, güey, creo que los, los creadores, güey, tienen miedo a cagarla, güey, de que cambiamos o seguimos igual, güey. O sea, diciendo el comentario que dijeron antes, güey, o sea, a lo mejor por eso HBO está haciendo los cinco finales de Game of Thrones para ver, güey, cuál jala, güey, conoce el bueno. Y también con lo de Star Wars, güey, o sea, pinche lo que viene siendo ahorita Disney, güey, yo siento que le están Que le están teniendo mucho cuidado Star Wars, porque, mira, en primero, el fan base de Star Wars, lo que son hardcore, son muy intensos. ¿Qué, qué, wey, creo, son muy que, intensos. creo que nos reparamos Re con qué mamá. Recalco, ¿no, recalco, sí, recalco cuando anunciaron Star Wars episodio 7. En una entrevista a Harrison Ford le dijeron, ¿qué te hizo regresar a la serie de Star Wars? Y el vato contestó, es que los fans son muy intensos. Si no regresaba, yo, yo, yo sé que me van a matar. Y el vato dijo, bien honesto, yo vi, yo regresé a Star Wars porque los fans son bien intensos, güey. No, yo me quedé pensando, a ¡Ah, la madre, güey. Oiga... Eh, no, los fans de queda madera, güey, ¿no? Co compadre, Regio... Ha no, pues no, que hablando de fans, güey, sí no, no, no, no, no. este... ...me siguen mandando mensajes ahora a mí, güey... ...que porque no les contestas? Regio, que, que precisamente... ...usted... Sí, güey, no sí, que, que sigue sin resolver... ...sigue sin contestar que ¿por qué no te gusta Tarantino? O sea, me han dicho... ...ese güey le está sacando a los fans, güey. A nuestros fanbase... <ríe> a no ver, primero que nada... ¿El hecho de que a ti te guste la cebolla es el hecho de que a mí me va a gustar la cebolla? No, no, no, no, no, sí. no, no, no, pero no, no. yo, a mí Bien. no me están diciendo que te tiene que gustar, sino que no tienes bases para responder porque no te gusta Tarantino Pero mira, ¿cómo sabes mira. que no te gusta la cebolla si no te la has comido? Exactamente, y haces lo que voy, a ver, Regio No, compadre, pues, es que si eso es pues, vamos Como sabes que no te gusta comer ciertas cosas <risa> Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Sí, bueno, bueno. Entonces, cosas, No si cambia vamos, el tema ahí cambia compadre, Me dijeron, no. ¿cuándo que, Mira, ¿cuánto que te va a yo decir yo cosa? Oigan, ya lo entendí chiquillos de chiquillos. De... ¿Eh? Sí, sí, Beto, sí, sí, sí. Eh, pues, Algo así Beto, regio, por favor Yo la verdad, nada he visto Vamos a hacer una pequeña pausa para que le respondas a los fans cabrón. A ver, ok. Yo solamente vi Kill Bill. Ah. Las dos películas. Y vi una otra película que ni me acuerdo porque me aburrió. Que dije, es que no mames. Güey, es que viste Kill Bill, güey. La verdad, se me hace sin chiste el güey. Se me hace sin chiste. Wey, ¿por qué? Viste, Ahora, la musical, de Pulp Fiction. Bill, es, pero es que puta, no viste la de Pulp Fiction. Exactamente. Cuando veas Pulp Fiction y Reservoir Dogs... De hecho, le dije a Pepe que iba a ver esa película. Le dije a Pepe que iba a ver esa película. No la he visto todavía... Pero Es que no puedes a juzgar a, a Tarantino por TV, güey, la neta. Mi... okay, okay, ok, ok, vete, okay okay okay, okay, okay. ok. Entonces, ¿me estás diciendo que si veo Pulp Fiction con esa... Con esa... Al ver esa película, ya sabré cómo es Tarantino en realidad? No, pero o sea, vas a decir... No, no que vas que a llegar me... a amarlo. No, pero vas a decir... Vas a adorar ah, mira, a Tarantino. No Te vas a hincar enfrente de su estatua. No, no, que van a no, a también no puedes padre, juzgar señor, a un no, director es un topo, por una o dos películas malas, güey. Y sobre todo por sus por sus películas mejores, güey. Sí, ha tenido películas malas, lo reconozco. Sí, Kill Bill no fue lo mejor. No, no ha sido lo mejor, pero tampoco es lo peor. Pero no puedes juzgarlo. Uno como fan base de de, de Tarantino sabe que las de Kill Bill... pues Es como decir... Como que ...aparte, güey. Pues, sí me explico. No me... Güey, es, es que tu argumento es como decir... Güey, no me gusta Pixar, güey. Odio Pixar. Yo, ¿por qué, güey? Porque vi la de Carlos Dos, güey. Se me hizo una jalada, Exactamente. Yo. Pero no viste Toy Story, güey. Exactamente. Wey. No viste Monsters Inc. No viste es pinche... ¿Cómo se llama el ay, robot, güey? No, no, no, no, momento, Wally, güey. O sea, o esta mamá. Ahí estás comparando toda una compañía productora con un director. Eso es muy diferente. Bueno, güey. Ay, que nah. No cambiando el tema, no podemos. Wey, es como si yo te digo No me gustan las películas de Fox porque Vi esta película y todas las películas Por de, eso, no, es que así todo, estás haciendo así es, es lo que estás monstruo. haciendo con Tarantino Justamente lo que estás diciendo que no debes bueno, hacer Bueno, espérate, porque... espérate. No, señor. espérate Bueno, no, tengo, señor. Que hace, tengo que defender es ahí diferente. mi argumento porque Pixar Viene siendo siempre el mismo equipo O sea, si viene siendo los mismos mm. set de directores, mismo sí set de escritores y O sea, no. siempre la misma gente, güey Sí y no Pero son pero mismos sí. productores, pero los directores son diferentes, señor. Y los escritores Mira, también son diferentes. Mira, así te la pongo, güey. Porque hay varios de DreamWorks que se han ido Mira, a Pixar. así te la pongo, no la Regio. Digamos de que nunca has visto Star Wars y ves la 1, el episodio 1, y dices... Es que no me gusta Star Wars. ¿Por qué? Porque la 1 valió madre, güey. Y también vi la 2 y me, me desesperó. Odio a Star Wars, odio todo lo que es re relacionado a Star Wars porque vi el 1 y el 2 y ya... Así te escuchas con Tarantino, güey. De que no, espérate, güey, pero has visto la cuadra. Es que vuelvo a lo cinco, mismo, no la es, seis, es un director, la tres. es la visión del director. No, no, no, no. Estoy hablando de es la visión lo mismo, del director. Wey, es lo, pero los es, directores es, mira, se reinventan. Los directores se reinventan caso no, específico mira, Tarantino. Si Tarantino, si Tarantino hace una película de Batman o hace una película de Star Wars, te lo garantizo que no la veo. Es que ha sido por, por eso te digo Es el director. Wey. No, no wey, es pero, la historia. Pero, pero te estás, te estás cerrando. O sea, uno que es fan no, de. No, pero es que ya tengo una experiencia, de, digo, güey. Tarantino o sea. sabe que se reinventa. O sea, con Tarantino tienes que ver de que ahora a ver qué pendejo se le ocurre a este güey. ¿Sí me explico? Eh, espérate, Beto, no te vayas, güey Beto, mm. ya, ya ves, güey, ya, ya, ya, ya, hiciste que se ofendiera acá, Beto. No, Beto, regresa, verdad. cabrón. Ya, no lo veo dónde se fue el güey. Tranquilo, Beto. Beto, tranquilo, tranquilo. Güey, ¿se, se, se fue, se fue el pinche Beto, güey. Pero, güey, eh, no, es lo bueno. que estoy diciendo, güey. O sea, a Tarantino decir, es que no me gusta porque he visto Kill Bill. Todavía si dijéramos. Pepe, Pepe, pásame papel, güey. Ah, ya te va el papel, ya, güey. No estoy chingando, güey, ya, pinche Beto. Ok, papá. mira, ahí te va. Entonces, si me estás diciendo, los dos, porque los dos están de que no, y aquel compadre que no me acuerdo cómo se llama. el usted, okay. el usted, el usted, el Isaac pato. Usted. Es ah, no, no sé si se puede usted. decir apellido, pero bueno. Usted, el, el usted. El, el usted. usted. Ok, bueno. Uh -huh. cha, el cha, usted, cha. Okay. ok, entonces ustedes Charme. tres están diciendo que si veo Pulp Fiction y si de plano no me gusta, ya soy un caso perdido contra Latino. Exacto, güey. Es que no puedes juzgar bueno, prácticamente, güey. Okay. O sea... Pulp Fiction y Reservoir Dogs, güey. Sí, no, Esas sí. dos películas las tienes okay. que ver. Reservoir de Dog. hecho, okay. tú, bien. Regio, que tanto... ...alabas a los Robin Tomatoes... ...y basas tus decisiones a Robin Tomatoes... ...son las dos mejores películas de Tarantino. Si no mal recuerdo, a Pulp Fiction tiene como... Eso 98. lo entiendo. Por eso, por de eso hecho, te digo. vi la... ...vi la, las crít... ...bueno, sí, las críticas a la reseña y todas esas madres. Eso es lo que voy... Lo que yo he visto de él no me gusta. Pues es que viste es que cómo es como este el güey. También bueno, ok. pero es que sigue siendo de él. Por e, wey, wey, por ejemplo, no los directores no me gustan las películas director, de Christopher, se me estúpido que digas, no ha tenido una película mala, güey. No, güey, o sea, todos tienen y es más, no ha sido creo, ni la peor, güey. Me wey. atrevería a decirte Christopher Nolan. Bueno, bueno... Es, es que son <risa> estilos diferentes... Bueno... No, no, no, no... Son estilos... director, no. señor. No, no, no... Uh, pero, no, no pero son no, no, estilos usted diferentes... Usted dijo director... Digo. No me dijiste... O sea... Dime... Una película con un estilo diferente... Muy opuesto... No. Muy pinches opuestos... Sí... Mira... Pero dijiste que te mencionara un director... Y es lo que hice... Uh -huh. Pero mira... Ese es el detalle... No me dijiste... Un director con el mismo estilo... no. Tu, no. tu pregunta fue... Man, sí, tu pregunta bueno, fue... Está bien, güey. Pero vuelvo a lo mismo. No puedes juzgar a Tarantino... Sobre todo por ver nada más Kill Bill... Que ha sido de las, de las películas más flojas. ¿Y viste la 1 o la 2 la o las 2, güey? Vi las 2. Viste las 2, ok. ¿Viste vi Hayfold? No, pues es Hayfold. ¿Y vi la way? de... Mira, y todas... In Boris y... Busters, esa también la yeah. vi, güey. Esa yeah, es yeah, buena... Yeah. Yeah. ¿Ya eh, eh, terminaron de pelearse? Es, bueno, ve veto, conclusión, favor, conclusión favor, Voy a ver esas favor. dos películas <ríe> Voy a ver esas dos películas Y le diré el próximo episodio Y me comprometo que mira, para el próximo episodio es que Les voy a decir, que Esto es lo que pienso Me atrevo a decir que son las los Top 3 películas De Tarantino no, no, Número 1 nah, Pulp, no pér pér Pulp Fiction Número 2 Pulp Fiction Número 2 Reserved Dogs Y número 3 Inglorious Basterds Pero... Me pregunto quién me podía pasar el número de la reportera. Pero... Eh, <risa> <risa> pero... <risa> si viste Inglorious Busters, güey. Sin haber visto... Pulp Fiction uh -huh. y Resident Dogs, güey. No vas a entender por qué la hizo así. ¿Sí lo explico? Así te la pongo. Ya si... En el próximo episodio me dices... Vi Resident Dogs. Y... Pulp Fiction y no me gustaron. Ahí te concedo la razón, pero siento que tu opinión conociente va a ser basado a tu odio que lo tienes ahorita. No vas a, a ser... No, no, no, no, no, no, no. No, no, vas a ser abierto. La voy a ver... La voy a, estar la voy a ver con mente abierta. Es una no, no, no, no, que la voy a ver pelea. con mente abierta. No, pero... Beto, tranquilo, Beto. Beto, ahorita... Beto, ahorita, ahorita Beto. Vamos, ahorita Ponte a jugar Pokémon. Pokémon. Ponte a jugar a Pokémon. No, no ahorita, estoy practicando ¿verdad? yo solo. Bueno, y... Pues, <risas> Continúen el... Pero bueno. A ver, seguimos sin contestada. Beto, tú eres fan de Tarantino. ¿Por qué te gusta? Además... Eh, dime... ...una razón por la que te gusta... ...y una razón por la que... ...por ejemplo, dices que Kill Bill tampoco te gustó mucho... ...o que es de las peores... ...no, no, no, peto, ah, yo dije, no, pues déjame responder. <risa> ah, ¿voy a hablar? Ah, ¿qué onda, güey? Sí, a ver, sí. Ok. A ver, una razón no, por la que no. te gusta Tarantino... ...y una razón por la que te disgustó Kill Bill... ...y que dices, esta es la peor de Tarantino. ¿Por qué? A mí me gusta... ...bueno, hay que recalcar. A Pepe le fascina a Tarantino. A mí me cae bien Tarantino. A mí me gustó mucho la película de Inglourious Busters... ...y me hizo muy buena... Me, gust me fascinó lo de Pulp Fiction porque me encantó cómo escri escribió los diálogos y así, cómo los personajes interactúan con uno o con el otro. Y, y estás bien entretenido porque en la de Pulp Fiction, güey, la la se la pasan hable y, hable y hable y hable y hable y hable, pero tú nomás estás ahí escuchando cómo hablan y cómo hacen su desmadre como uno escucha que me madera, güey. O sea, estás, estás entretenido, güey. <risa> La de okay. Kill Bill, güey. Pues, la de Kill Bill, pues, nada más es la pinche vieja ahí... ...tratando de vengarse del pinche Bill, la chingada. O sea, yo la... Yo llevo años, añales de no ver esa película... ...entonces, es, así que no puedo opinar mucho. ¿Te, pero, ¿te pero responder? o responder sea, ¿Ya, ya, Regio. Ya ya puedo decir. Ok, ahora sí. Okay. Dale, Pepe. Dale, Pepe. <coughs> A ver, vale, mortales. Madre. Ahora, ahora los dos me sienten porque no hablan. Vale, amigo. <risa> ah, Mira, vamos. me gusta, o sea... Hable, pues. uh, Digamos... Pulp <ríe> Fiction, ¿por qué me gusta? Güey, porque te maneja mucho en la... O sea... A ti, Regio, Que te gusta analizar las películas... Y que la edición... Y que el significado... Esa película tiene mucho significado, güey... Significados ocultos que mucha gente todavía ni siquiera la capta, güey... O sea... Ves una escena, güey... Y dices... Es que... Esto lo puso por esto y por esto y por esto, güey... Y la gente no le capta, güey... A veces el mensaje, güey... Ya pasa el trama y dices... Ah, ok, por eso en esa escena Y eso es lo que me gusta de esa Ojo, no es estoy que diciendo... Todo y, tiene y un significado, güey Ajá, wey. exacto, o sea... Hasta, se, hasta a, el color a, de la cagada, güey, eh, tiene eh, significado, güey Ah, güey, es verde, güey, qué pedo, güey Este, güey No, Regio. La chingada, no, bueno Yo no. nada más te voy a... Ahora que la vas a ver Te voy a decir... Tanto así no fíjate, me en la neta no Fíjate no, en, me... el, en, el, en, el, en el curita De uno de los personajes, güey Y a ver si lo entiendes, Así te la pongo, güey. Algo que es tan insignificante, güey. Tienes que entender, o sea, tienes que a ver si lo entiendes. Eso es lo que me gusta porque te hace pensar. Ojo, no estoy diciendo que Kill Bill sea la peor de, de, de Tarantino. De hecho, creo que Death Proof es de las peorcitas de Tarantino. Pero Kill Bill sí me molestó porque exagera ya demasiada sangre, demasiada... Y eso sí fue de que... Ay, compadre, no. O sea, ¿qué pasó con el significado? Que también la película tiene ciertos escenas de significado pero aquí agarró sus ondas de, okay. de películas ochenteras no sé si recuerden el, ay no me acuerdo cómo se llama el término de las películas que era pura sangre güey de que cortándolos a la mitad así de terror así hizo de no no no no o sea las de terror ay es que no me acuerdo cómo se llama este este este tipo texas chain massacre y así ándale güey ándale entonces o sea, una es una especie así de gore o okay. que de qué ¿De gore? ¿Una especie de gore o okay. eh, sí. Algo así... O sea, entonces... Y también okay. Kill Bill también tiene eso, güey... De que... ¡Ah, sangre! No, no, no, le llaman las Slasher... Slasher Films... Slasher Films... Como las slasher de Scream film. y toda esa mierda, güey... Ándale, güey... Entonces okay. agarró... Agarró la onda Tarantino de las Slasher con Death Proof... O sea, que sí fue de que... ¡Ay, güey, no! Y aparte lo, lo hizo así como que muy ochentero... Kill Bill lo hizo como que muy actual... Pero también Slasher... Y eso no me gustó porque no me gustan las Slasher Films... Pero bueno... Retomando el tema, decíamos apenas ¿De qué estábamos hablando de Star Wars? ¿De qué estábamos hablando, compadre? Oigan, por cierto, posteles No mames, ya terminaron, ya, ya, ya terminaron. Ya se, desagaron? ya. Yo pensé que el tema, pero ya ya de pinche beso o algo, güey, no mames. A mi me ¿Saben qué, güey? No tan feo. Regio, ponte a ver la de Pulp Fiction, próximo episodio hablamos de esa mierda, güey. Okay. Eh, este, ¿no? muchachos, oh. muchachos, oh, okay, ustedes a vieron ver, okay. la Cállense, muchachos. Ustedes vieron las películas de Hellboy. Muy buenas, güey, ¿sí? Sí. Guillermo. Pues, no, no, ¿Quién quiere otra película ah. de Hellboy? ¿Quién ah. dijo yo. Pues te, yo. Lo juro, ah, te lo juro, nunca te lo juro. De mal. Yo no lo vi, güey. Andrés, ¿para qué se la juro. cagas, güey? Ya vas no. a hacer otro argumento de que ¿por qué regio no debes ver las de Hellboy? Ay, no sense, mamá. Ay, güey, no, no, no. ¿Sabes qué, güey? Espérate. Déjame, me paro, güey. No. Déjame, déjame, me voy. No las, vi, no las vi porque no me no me llamó la atención, así como Pepe que no ha visto Harry Potter, pues a mí no me llamó la atención, güey. O sea, así como que Espérate, espérate, okay. espérate, espérate, espérate, espérate. Pausa y regresamos. ¿Cómo que no has visto Harry Potter? No, ¿Qué clase de infancia o adolescencia videos? tuviste re... ah, tú, Pepe? <ríe> eh, eh, eh, Millennial tenemos... Todos, <ríe> qué mamadera, que hasta a la ahorita ya está. mi ignorancia ha Yo Potter. tenía entendido que tú las viste y no te gustó. No, güey. Vi, o sea, no, yo siempre he dicho, o sea, bueno, aclarando, yo no puedo decir que no me gustó porque no las he visto. Correcto. Yo lo que he dicho es de que no me llamaron la atención. Porque la empecé a ver, o sea, porque en ese entonces yo estaba muy metido con, con lo, el Señor de los Anillos. Uy, pero o sea, es que, me bueno, están diciendo no que tú no te sabes las aventuras de Harry, Ron y Hermione. No, o sea, no se no. las ¡Cabrón! Una... O sea... Pero, eso... Tú no viste la fase de Neville Longbottom pasar de gordito a pinche okay, modelo okay. de... Ahí Klein, una mamada. Eso de que, la, la razón la que me dices, Pepe, de que es que yo estaba metido en otra película, se me hace una mamada. La neta. No, ah, tiene, oh, wey, oh, oh, no tiene, güey, no tiene nada que ver De que, ay, es que como yo nada más estaba viendo El Señor de los Anillos No pudo ver otras películas porque nada más veía esta No, pues es que no me llamó la atención Exacto, o sea, exacto. Es, wey, O sea, mira, yo en ese entonces, güey, pero es que mira No, no bueno, nada más El Señor de que los Anillos Antes que no vayamos mucho a fondo no tema a invertir, Solo quería es que Yo no me iba, iba a invertir a sacar, Iba a sacar una foto nueva de Hellboy, la, la, la Y van a sacar la nueva. De hecho produce. ya sacaron. Sí, sí, ya la sacaron. Pero bueno, continúense peleando. ¿Qué es el actor favor? de Stranger ¿Ven? Things? Es el actor de Stranger no. Things. el que... El, el alguacil, ¿no? El sheriff, que, que es el nuevo Hellboy. Sí, sí, sí. sí Oye. Bueno, ves cómo este güey... ¿Sabes qué? El, el pinche millennial... Anda chaborruco hoy el millennial, el ¿eh? Anda chaborruco hoy el millennial, ¿eh? Anda chaborruco hoy. Ay, a mí porque me... Sí, a mí güey, porque o sea, me... Chingas, me a mí bomba, me... A mí me... No, e, no, no, no, no, yo no... Echas la bomba y te vas, güey. Sí típico va, que avienta la piedra y se voltea empezó... Así como que chinga tu madre Ajá, güey, te fijas que él también empezó a meter sí, Cizaña de, de, sé, de Tarantino sé, Después se sé, fue al baño sí, sí, Y ahorita sé. también con, con Harry Potter, güey, cabrón <coughs> Bueno, el punto es de que sí Hellboy, pero güey ¿Va a ser reboot? ¿Va a ser continuación o qué va a ser? Va a ser oficialmente un reboot No van a continuar las películas ah, de palmman va a ser un reboot Después de años y años y años Tratando no, de hacer wey. Hellboy 3 Hasta con el director este ay, Del Toro, ¿verdad? Benicio del Toro Guillermo del toro. toro ajá. Beto, Regio, ¿te gusta o dices que es una mierda Guillermo del no, Toro? No, no, no, no, sí él Se me hace bueno Se me hace tá, bueno okay, okay. No, no, no, no, y te perdón, digo perdón, es que dije, claro, simplemente, insultas, pues simplemente pues no lo he visto Porque pues no me llamó la atención ya. O sea, por eso mismo o sea, Dije, ah, Hellboy ah, Pues no sé ni quién es ese güey eh, Está bien, no, no pasa nada okay. Pero es por eso, o sea Ok, bueno El, punt el punto... El Ya, ya no sé ni qué estoy... No, ¿Sabes qué, güey? Este, este episodio yo sí estoy... Que de hecho bien. ya van dos o sea, si episodios en pelea, confundimos, Pepe. Güey, ah, es que hay es que la tensión, güey. ¿Sabes, wey, que es ya sabes qué? Ya descubrí. Wey, esto es lo que está school, provocando Es, es culpa del que... güey. El Harke cree, quiere que nos pongamos... Sí, güey. Eso es lo que nos está haciendo, güey. Eso es lo que nos está provocando el pendejete ese, güey. O sea, nos está poniendo tensos, güey. Está diciendo que, que, que fotos, güey. Que, que, que Pokémon, que la carne asada, güey. Sí. No, güey. O sea, yo, yo sí... Discúlpenme, Mira, ya. Discúlpenme. No. Yo estoy muy yo, pinche tenso, güey. Hay que estar wey. más tranquilos. Hay que estar más unidos. Son unos momentos muy difíciles. <risa> es, Agarramos sí, de las mano, la manos, güey. Sí. Hay que agarrarnos de las manos, güey. cantar un pinche combayá, güey. No, mamalón, güey. Es, wey, es, la es fogata, mucho, güey. Es, es, es como si ahorita me dijera al Regio que no le llamó la atención los nuevos iPhones que se, que se presentaron, güey. <risa> el iPhone X, el iPhone 10. güey. <risa> no, la verdad, no. Regio, me vale no. pito el iPhone. No me gusta el iPhone. No mames. Mira, güey. Sacaron funciones de que nuevas Mira, me voy, mira, no, mira Olvídense de yo mí Yo solo quiero saber Si puedo jugar Pokémon Go en el nuevo 10. Es lo único que quiero saber Ay, <risa> pinche Sí Beto, puedes, yo. sí se puede Beto, Pero ¿sí? a mí no me gustó Beto, Todas las funciones nuevas que sacaron ¿Ves esa pinche herida que traes en la cabeza? ¿Qué? ¿Ves esa pinche herida que traes en la ¿Qué? cabeza? ¿Qué vida? Herida, cabrón ¿Qué herida? ¿Quieres que te vuelva a partir la madre o qué? Te lo voy a decir a mi mamá Ah, no, espérate, estoy, ya, estoy reconociendo que cometí un crimen, ¿verdad? No, no, no, oh, te creo. no, yeah, no, no yeah, este, yeah. autoridades, este, si nos están escuchando, no, yo no le pegué a... Eso fue parte de la edición. Regio, decías algo de los iPhones, por favor. Ay, pues, ¿qué te puedo decir del iPhone? Cambian el una tema, una, por favor. ¿Qué copia, güey? O sea, todas las funciones esas ya las tenía el Android, desde hace un chingo. Y todo el mundo que... ¡Ah! ¡La pantalla es más grande! Mm. El, con eso te emocionan. ¿Qué, qué? ¿En eso te dos compran? Mil, mm. ¿2015? 2015 más o menos. Ahorita ya llegó los Apples. Los iPhones. Mm, al 2015 ¿sí? más o menos. ¿Sí? Y ahora mil dólares. O sea... Nada, al rato, al rato. No, ahí sí es una jalada. O sea, eso sí es una... Empezando una en mil dólares el más austero. No seas mamón, güey. O sea, ok. Es novedoso 23, para los mil 500 pesos. ¿sí, 20, casi 24 mil sí, es, pesos es en Es demasiado, México. güey. Y eso digo, es, ok. ¿Sabes, no, ¿sabes, no, ¿sabes no, qué te no. puedes comprar con ese dinero, güey? Te qué, puedes wey. comprar 235 lates de Starbucks. Te puedes comprar 650 McDowell's <risa> del McDonald's. Te <risa> puedes Ay, comprar todo Dios. el menú de Crackle Barrel y te sobra 100 dólares. Aparte, te puedes ir en un crucero por 7 días. O puedes ir a Disneyland por 9 días con esos mil dólares, güey. O te puedes comprar tu pinche iPhone. Güey, es mucho. Mira, yo sí soy fan de los iPhones. Ustedes lo saben, ¿verdad? Sí me gusta, pero... No, güey, ya. O sea, ya, ya, ya es mucho, güey. O sea, mil dólares, güey. No, no mames, güey. es que. Ay, cabrón. Sí, me gusta. O sea, lo que me gusta de los iPhones. No voy a entrar en temas de, de, de, de los de las usos. Porque sí, son. Son aplicaciones o son, ¿cómo le llamas? Este, utilidades. Funciones. Son opciones que ya. Funciones, perdón, de que ya Pues son viejas, güey, o sea, ya eso no es nada No están inventando nada nuevo Y creo que desde que Steve Jobs murió Ya no se está inventando nada No, yo siento que voy, igual, A mí me gusta después, el aparato El aparato sí, está bonito, o sea, la neta Steve Jobs murió, güey, no me ha gustado para nada Lo que ha he hecho iPhone, o sea, yo tengo no, iPhone Porque no, no, no, me no, conviene wey. mucho porque tengo mi música Mis videos organizados y todo lo que tú quieras A ver, eso Pero no tiene nada que ver es, Espérate, okay. espérate, espérate, espérate, Eso ah, lo puedes hacer. Te voy a decir por qué. Porque si sí, yo siempre dijo... No, el iPhone tiene que ser sofisticado, simple... Con un color... Tiene que ser monotón. Y simple, se murió sí. el vato, güey. Y qué es lo primero que hacen en el, pr el próximo update... Lo hacen toca... Ah, colorcito, la chingada... Y transparente. Sí, sí sí. O cierto, sea, pero, y luego aparte, güey... Te vas a escuchar o sea, un poco racista, pero... O oh, mamón, no racista, pero es mamón. ¿Será que eso de los colores... Y funciones raras... ¿Será que...? Aguas, ah, Sí, falta, no, yo sé, pero... Aguas. ¿Creen que eso tenga algo que... Ah, digo, Tim Cook es oficialmente gay y está casada y todo el rollo. Y la verdad, digo... Sí cambió mucho el iPhone. Vamos a darle colorcito. Sí, o sea, vamos a darle colorcito, lo cual está bien, sí. no está mal. Pero sí de que... Toda la gama del arcoíris te quedas de que... Pero espérate, es que ya no ha he hecho o sea, nada, ¿es serio? Güey, ¿Esa güey, fue tu novedad? No, nada más es que cambiarle mira, el color... No. ...deja tú... ...que creo... Eh, eh, eh, ...le están quitando funciones a sus teléfonos, güey... ...o sea, ya no tiene el headphone jack... Sí. ...ya no tiene el botón de home... ...ahí te eso, va... ...eso, eso sí el fue ...el iPhone nomada, 7 wey. normal... ...debutó con el portrait no. mode... ...o sea, que te puedes tomar fotos... ...semiprofesionales con el iPhone 7... ...ahora... Sí. ...el iPhone 8... ...le quitaron esa función... Si quieres esa función, Ajá. tienes que comprar el plus o tienes que comprar el 10. O sea, no estás mamón, güey. ¿Cómo vas a debutar no, no, una no, función en el, el, el 7 y quitársela mucho. en el 8? Es una estupidez, güey. Mira, yo en lo personal, yo. Me atrevo a decir que el último que me gustó fue el 6, güey. El 6S. Ese fue el último que... Bueno, ya, es que... es que es, a, eso mí, siempre a mí me encantó el 6S y ese que tengo ahorita. Es el mismo, güey. El, el 6 y el 6S es bueno, absolutamente lo mismo. Bueno, siento romperme la burbujita, nada más pero con una el iPhone, nuevo. el iPhone es lo mismo. Pero el 6S tiene 3D Regio, Touch. Regio, Regio, tú cállate, por, por, por, por favor, tú cállate, güey. Regio, la tú la no misma, tienes iPhone, entonces no puedes decir. nada misma meto, ¿qué decías, ¿Cuál es la diferencia entre el 6 y el 6S? el 6S vey. tiene, S, obviamente, obviamente, mejor cámara, esto el pedo. Y... La S, eh, S la exacto. Tiene 3D Touch, si no me equivoco. Ah, wow. También en el 6 lo puedes hacer, güey. Eh, con, la, con las actualizaciones. No, Eso es, la, no, es lo a que ver, me da. No, Eso no, es no, lo no, que no, me no, da no, Un momento, un momento, momento. A ver, momento. Chécalo, güey. El... Beto y Pepe, ustedes son fans del iPhone. Si tuvieran mil dólares que dijeran, no ¿sí, soy fan, pero se me hacen cómodos. Eh, pues sí me lo podría comprar. O sea que dijeras tú, me sobran mil no. bolas y no sé qué hacer con ellos. ¿Lo comprarías? Pues, bueno. Si tuviera. A ver, ¿cuál era la pregunta? Pero. A ver, espérame. Si tuviera económicamente que esos mil dólares no me sobran. Digo, más bien me sobran. O, ¿O qué dices tú? Pues, ando bien en todo. Si me lo quiero comprar, me lo podría comprar. Tengo mil dólares. Ok, pero comparándolo con otro no. teléfono. O, sea, si... O, o si lo veo y digo, sí. tengo mil dólares, sí, arre. tengo mil dólares. Me gusta el teléfono que tengo, pero pues es el nuevo. Tiene otras funciones que el mío no tiene. Va, chingue su madre, lo compro. Sí, sí y no. Sí y no. Te lo respondo así, sí y no. Si tuviera mil dólares así nada más de que... te No tengo... Quiero gastar mil dólares no sé en qué... ¡Arre! Como no los tengo, güey, la neta... Pero también digo... Son mil dólares por un puto teléfono, güey O sea, no mames, güey Pero ya todos están esos precios, güey O sea, ya aquí ya entra mi crítica no nada más a los iPhones Sino a los, todos los teléfonos, güey Seiscientos dólares, quinientos dólares, setecientos dólares Ochocientos dólares, y ahora con estos mil dólares, güey No mames, güey, o sea, yo no, bueno, güey. Bueno, bueno, o sea, pero es que ¿cuánto... hay otros teléfonos Y no solamente... ¿Los Galaxy cuántos andan, güey? Como los seiscientos, ¿cuántos es el valor de un 800. Galaxy? Pero... Ay, güey. Tampoco pago no, no, por no, eso no, ahí voy, ahí voy Lo que no, y no es mi odio no, contra no, el Galaxy, no, simplemente la, la única no. diferencia es de que Aquí estás pagando mil dólares Por el más chafita que tiene esa versión O sea, por el iPhone Que si es quieres nada. el más chingón van a ser como mil ochocientos ¿Ah? Por un teléfono Dices, güey, con mil ochocientos ¿Cuánto, güey? Van a ser como 1800 porque la memoria va a ser más Ah, porque va subiendo, van subiendo Que más gigas hablando del iPhone 10 Bueno, sí. el iPhone X, güey La versión de 64 GB gigas Es de mil bolas La versión de 256 gigas que viene siendo... Solo tienen dos versiones. 64, sí, 256. Sí, Esa cuesta 1,200. Sí, 1,800. 1,200. No, eh, espérate, calado. Ah, bueno, 1,200. 1,200. Sí, 1,200. Sí. Pero es diferencia? que como sí, si 1, estamos de acuerdo, Es, de mar, es un chingo de lana, güey. Sí, es no, 600, pero mira. dólares por pero, dos, güey. Vuelvo a lo mismo, güey. Tampoco pagaría 800 por un Galaxy. O sea, aquí ya no es el punto de, de decir... Odio a Galaxy, amo a Apple Ya es de que, güey, ah güey No, no, o sea, es, es un puto teléfono Güey, o sea Es muchas Déjame mamadas, tú. sí reconozco Vi el diseño, vi el diseño y sí me gustó Sí, el diseño. es bonito, pero ya que mil dólares no mames, güey, es bonito, mames, wey. Pero, es bonito. Que Mira, eso es para gente que por ejemplo Ahorita hay gente que tiene, y no es mentira Güey, tiene el Galaxy 3 Tiene el iPhone 4, tiene el iPhone 5 Tiene un pinche Nokia, güey Ese iPhone es para que digas, ¿sabes qué? Espérate. ¿Sabes qué, güey? <risa> Quiero ese teléfono nuevo, le voy a invertir los mil bolas. Y ese teléfono es para que te dure unos 3, 4 años, güey. Y no lo duran esos teléfonos, güey. Ese es el pedo. Bueno, Mira, para la persona de... Yo lo más que he gastado en un teléfono son que 200 dólares, 300... Y es lo, eso también a mí me molestó, güey. Yo tenía los iPhones, güey, por el hecho que en Estados Unidos, güey, antes las empresas, la mayoría de ellas... ...en mi caso específico, ATT, ...me ofrecía precio especial por los iPhones, güey... Uh -huh. mm, ...creo que eran 200, sí... ...te sacaban las versiones 200 y 300 dólares... Sí. ...yo nunca pagué más de 200 dólares por mis iPhones, güey... ...porque era que, ok, te doy el iPhone 4... ...el 4S y tienes contrato de dos años... ...pero en dos años no puedes tener teléfono... ...por mí no hay pedo, güey... ...yo estoy pagando 200 dólares por un teléfono... ...que ya ahí mucha gente me decía... ...pues sí, güey, pero lo estás pagando con el contrato... ...pues sí y no... ...o sea, porque estoy pagando mi servicio... Y ahora ya no, no pero ahí te ofrecen te esos servicios. En el ahora contrato, sí te hacen wey. en el contrato es donde cobran sí. ellos. Sí, no, no, no, no, antes no, güey, ¿Antes? antes sí, antes no, güey. Antes no, disculpen, no, discúlpenme, siempre pero no. A así, mí compadre. yo, o sea, yo paga No, compadre, sí. a mí nunca me vino, o sea, a lo mejor cargo su oculto, no, a mí me decían tu ser tú, o sea, yo pagaba $200 dólares por el iPhone, el último que compré fue el iPhone 6. Compré 200 dólares, me dijeron, ok, tu, tu, tu servicio cuesta 80 dólares y vas a pagar 85 con impuestos y eso es lo que yo pagaba. Eso es lo que yo pagaba Ya después me dijeron, pasaron los dos años Dije, ok, ahí les van mis 200 dólares Denme mi teléfono, me dijeron No, ¿te recuerdas que pagabas 80 por tu servicio? Ahora son 80 por tu servicio Pero si quieres el iPhone nuevo te vamos a cobrar 30 dólares adicionales por el iPhone Ahí fue cuando yo dije, van a chingar a su madre, güey, la neta Por eso te digo, a mí me tocó que a mí no me cobraban el teléfono, güey Pagaba 200 de un chingazo, me lo daban y ya Pague sus 80 dólares okay. de servicio o la cantidad no que te le recuerdo. saliera después, ya fue gratis. de que Nada, y mucho menos Apple No, yo barato. sé, güey, yo sé Pero por eso te lo digo, güey Yo sé que sí, o sea, técnicamente Pues estás pagando el servicio, pero quieras o no pues te, el, el, el, el servicio es un poco más caro Porque ahí como quien dice, pues le, le das pagando El Apple, pero ya un cargo Adicional de que, ok, de tus 80, 100 dólares que pagas por tu servicio Normalmente se te van a agregar 30, 40 Dólares por el teléfono, sí, sí. ahí sí fue cuando dije Ah, ah, ah, ah Ahí sí yo ya... Ahí yo ya le paré al, al, al cuento. O sea, de un chingazo pagar 200 dólares está bien. Pagar 300, más de 300 dólares por un teléfono... Ni madre, güey. La neta. O sea, okay. y no pienso. O sea, sí me gusta. Sí lo vi el diseño. El 7 no me gustó ya. O sea, aparte que el 7 dije... No chingues, güey. O sea, no chingues. Eh, eh, ya, ya, O sea, ya que me quitaron los, los headphones, la la, la, la Sí, güey. Pero headphone pero 10, güey. Pero... Tenemos que reconocer, güey, que Apple sigue causando mucha... Mucho... Es que es moda eh, ahorita, es moda. Los fanbase, güey. Es Ese es el detalle. No, es y, es, y lo ha sido por los últimos 10 años, güey. Y mira, ahí me caga mucho de que el iPhone 8 y el iPhone 10. No mames, güey, sácame uno ya, pero... Tanta... Es que toda la gente... O sea, yo no, yo no me catalogo fanbase de Apple, güey. Pero hay tanta gente que se obsesiona tanto, güey. Pinche estudio pendejo que sacaron, güey. Pero... ...causó tanta expectativa este por ser el décimo aniversario, güey... Uh -huh. ...que hasta páginas de pornografía, güey... ...bajaron la madre. sus vistas durante la presentación del iPhone X. ¿Cómo, cómo, ver, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo? Una, okay, ¿Una página ver, pornográfica? ¿Recuerdan? Ok. ¿Recuerdas, güey, cómo... ...cuando pasó el eclipse en Netflix claro. sufrió esto sí, de sí, que... Sí. ...ah, cabrón, la gente dejó sí. de ver esto. Así también pasó, güey. Pero con una página que se puede catalogar el gigante de la... ...de las páginas de, de entretenimiento para adultos. Okay. Pornhub, no me digan que no la conocen. Pornhub, que ha sido... no me así. ¡Te estoy escuchando, güey! No me digas no me digas, así, compare, no, hagas... no, me, no me... digas que no la no, conoces. Que no. Es no, es a ver tu fichibilenos. Tú, no tú, tú sí sabes que es cosas, Pornhub. Wey. Beto no puede ver esas cosas, güey. Regio... ¡Milenio! ¿no? Ah, ¿eh? ¿Qué? ¡Eh! Hey. ¡Milenio! ¿Qué pasó? ¿Cuánto que tú sí conoces qué es lo que Pornhub? ¿Qué es eso, güey? <risa> ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oilo! Bueno, <risa> el, el punto, güey. El punto, güey. Oh, oh, regio... Bueno, ay, Dios mío Güey, te estoy escuchando, güey Estás hablando Pero, o sea, no me dicen solo O sea, ¿verdad que ustedes también? Te estoy escuchando, güey Estás diciéndome tú Te estoy preguntando ¿Qué pasó con Pornhub? No, es que... Ah, bueno Es que no me respondieron Si la conocían o no, güey Eso me ofendí, güey Es que te digo, güey El pinche hackeo Me trae los pelos en punta El punto, güey Es de que Lo que viene siendo Pornhub Eh... Durante la presentación de, de, ¿Sí? de Apple, que no nada más fue el iPhone, ¿verdad? O sea, fue todos sus productos Ajá. entre pues, nuevos, pero la misma chingadera, güey. Bajó 7%, güey. Lo que viene siendo, este... Eh, en Estados Unidos bajó un 7% las vistas de, de, de, de, de, pues, de, pues, de videos pues, pornográficos para adultos. ¿Qué güey? es eso, güey? ¡A la madre! O sea, y en el mundo... ¡Ay, milenio! Es mira, y es este, cuando y es, en el mundo eso, sobre todo, son 4% es cuando un Pikachu y una Pikachu juegan a los papás <risa> <risa> <risa> y hacen más Pikachus. Ajá. Es como es. mira, es como si vieras los videos los videos conmigo y Jessica, güey. Algo así. Ah. <risa> <risa> De hecho, güey, oh, de hecho oh, yo por eso me meto todos los días, güey. Ah, yo me meto todos todo los días para ver si no encuentro un video mío yeah, o con Jessica, güey. Well. Por, por miedo, no, ya no por... Ya entendí. No por es lo que hacen los... Ah, el... Pero entonces bajó el tráfico y sí, mira, de chino, eh, no, Porn no, Porn es, y vale, un 7% de todos si Estados, Estados porque... Unidos. Pues un 7% de todos Estados Unidos supongo sí. que sí es una suma de gente muy considerable para decir... Güey, qué pedo con Apple. Güey. O sea, Mucha gente se concentró mira, en ver es que, es que, es que, es sí, que si la gente puede decir Es que es muy poco, no, mira, en el 2016 Te digo, se cataloga el gigante De la pornografía, ah, Tuvo 64 millones De vistas al día ah, al, al día 64 millones De personas es, ven esta página Vieron esta página en el 2016, Eso quiere decir 44 mil personas Por minuto Si tomamos esas cifras, güey Güey, es algo natural. Ve todo. O sea, me preocupa que no veas. O sea, ahora yo estoy preocupado que no veas. Pero bueno, el punto es de que el promedio sería 5 millones. O sea, si tomamos estos números, güey, durante la presentación de Apple fue casi 5 millones de personas, güey, las o que sea, dejaron de ver... me estás, me estás diciendo que la, gen la gente la nada de cachona en Pornhub y luego empezó la conferencia de prensa y la gente de que... Ah, güey, ya empezó la conferencia. Dejaron de... ...de cachondear, güey... Ah, ...y se fueron ajá. a la... A ...la Apple.com, güey. O a lo ¿Sí? ¿Sí? oh, mejor... ...cuando vieron ajá. el nuevo iPhone... ...de sí. que... Oh, sí. ...y ahí se dejaron ir... ...eso también puede ser... <risa> ...todos los pinches Apple fans... ...borregos... ...que nada más por ver... ...la manzana mordida... ...de volada. De... ...y se me hace que Pepe... ...fue uno de esos... ...porque mira, se puso rojo el cabrón... ...jajajaja... <risa> <risa> <risa> Ay, ...ay Dios mío, no, no... Está ...el bien, Pepe no, se puso rojo... <risa> Ay, güey, güey. Güey, ¿qué le pusieron a la fogata? Tengo calor, güey. ¡Ay, la madre! Ay, claro. Épale. Pero es posible, es posible, güey. Yo fui el... Yo fui el, Yo fui el millón. O sea, yo... Con, conmigo se completó la cifra de 5 millones, güey. Ay, güey. Pero sí, güey. Te imaginas... O sea... ¿Pero qué punto llega la... la... la... la... la, la tecnología, mamón? O sea, ah, pues, algo que la gente ve una... Fíjate, hace poco... Porque para mucha gente es adicción. Hace poco leí, no recuerdo dónde... Que... Bueno, hablando de porno y todo este mugrero de tecnología... Eh... Ah, yo pensé... No, espérate, no lo no, no, eches, no digas... No, por, no, no. Mujer, que hay no, unos... La porno, Unos wey. centros nocturnos para adultos... En... Creo que en Las Vegas. Donde reciben... Oh, ya. Ah, donde serio. las bailarinas reciben bitcoins... Las chicas de tacón Las dorado. Las chicas de tacón dorado. Ah, un strip club. <risa> ¡Ah! Y eso se sabe. <risa> ¡Qué güey! <Bueno>, <risa> un Bitcoin, pues ya Ay, hemos hablado... ¿Primero Ya hemos hablado que un Bitcoin, pues... Es un, son cuatro mil y algo de dólares. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo haces transferencias nos con un Bitcoin? Bitcoin? Es fácil. Final. Consigues una... Tar una una mm. cartera virtual. Consigues un código. Y tú le puedes... Cada quien tiene su código. Entonces, de que... Eh, Pepe, te voy a mandar... ...no sé, tantos bitcoins... ...un punto dos bitcoins... ...o Beto te voy a mandar uh -huh. punto siete... ...y cosas así... ...ya que si tú lo vendes... te ...lo puedes canjear, digamos... ...o convertir a moneda... ...ya sea en dólares, en pesos, en euros... moneda suiza lo que tú quieras... ...ahí ya cambia... ...entonces, uh -huh. pues... ...al parecer las bailarinas están... ...digamos, modernizando... ...y hay que... ...eh, no, pues que un privado que no sé qué... ...cuánto cuesta, no... ...pues te cuesta... ...punto siete bitcoins... ...tara chingada, bueno... Ah, cabrón. Doles, wey, wey. Son casi seis mil dólares, güey, para un pinche baile, güey. ¿No sabes, mamón? No, pues bueno. No sé qué te hagan, güey? No, creo que... Te... ¿Quién pues sabe es qué es que, hagan, es que, es que es Las Vegas, compadre. <ríe> <Es que ríe> ¿Qué te las las va a bailar? <ríe> Jennifer <ríe> Aniston o qué chingados? Me han platicado, me han platicado <ríe> que, que en Las Vegas... <ríe> hombre, como encuentras cada calidad que dices... ¡Ay, ¿Qué cabrón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! Pero entonces el Bitcoin nosotros humanos normales mortales, güey... Sí, este, sí tenemos oportunidad ah, claro. de, de, de, de, de, de, usarlo. Claro. O sea, de, de, que nos llegue a nosotros. Sí, yo... Ah, por eso estos cabronos nos están cobrando bitcoins. Ajá, ah, yo tengo, yo tengo mi cartera o sea, de bitcoins. O sea, yo no entendía. Ah, yo tengo mi cartera de... ¿Tú tienes tu qué, okay, cartera wey? de bitcoins. Ah, la sí. Ah, entonces tú, tú vas allá a Las Vegas y pagas y... Eh. No, la verdad, Ay, un bitcoin sí es muy difícil de conseguir, güey. Bueno... Digo, no es de que trabajas ¿Neta? y te pagas en bitcoin. Hay muchas compañías, por ejemplo, hay una compañía sueca De electricidad que ya te acepta el pago en bitcoin Este, para conseguir bitcoins O una, o los compras, o dos Consigues una máquina minera Que es con una computadora Y esa máquina Ajá. Resuelve problemas matemáticos muy complejos Y cada vez que resuelve algo... Eh, ...va acumulando como poquito Bitcoin. Así como centavos en Bitcoins, por así decirlo, hasta que los complete. Güey, pero ¿cuál es el propósito de pagar con Bitcoin si se supone que es más caro que el... O sea, No, no, no, no. O sea, digamos no que, que, que me que están juntabundo. cobrando la luz y digo... ¡Ay, voy a pagar en Bitcoins! Es una moneda virtual, güey. Es, es, es una moneda. Pero es dinero, güey. No, pero no, no, dinero. no. Es que te digo... Por medio de estas computadoras chiquitas... Pero para conseguir... Es, e... es lo que te digo. Por medio de estas computadoras Pero chicas... Para conseguir estas... Ajá. Es mm. que es lo que te digo. Así puedes conseguir Bitcoin. Una es comprándolo. <risa> y otra es con una computadora chica. Hablar. Es una computadora <risa> que resuelve problemas matemáticos. Por medio de... Ya que lo resuelve, va acumulando de que... En centavos Bitcoins. O sea, por ejemplo... Eh... Un Bitcoin ahorita... O sea, uno, uno... Son como... Cuatro mil... 500 dólares, 4,600 dólares. Si tú lo compras. Si no, tú puedes comprarte esa máquina y poco a poco te va juntando un Bitcoin. Que un Bitcoin, esa máquina minera, te la, te la puedes juntar como en un mes, dos meses. ¿Me explico? Pero esa máquina no es barata, güey. Esa máquina cuesta como Pero a lo que voy, güey, si yo quiero ir a Las Vegas, güey, <risas> con estas muchachonas, güey, este, ¿por qué usar Bitcoin si no dólares, Ah, bueno. Eso sí no sé. Bueno. Eso es eso creo... creo. Mona, no, no, no, no. Se me hace... No. Yo creo que ya... Ya... Yo solo me respondí. O sea, creo que es para... Que no se den cuenta ahí la esposa que gastaste dinero en... No. En, fíjate en, que en otra otra, ¿no? ¿No será... Que el Bitcoin no está regulado. Por lo tanto, no pagas impuestos. Esa pues tampoco otra. en un... O sea, las... Pues sí, güey. Pero si vas a hacer un privado... Pero ellas... <ríe> por ejemplo, ellas reciben el dinero... O sea, a lo mejor oh. ellas pueden conseguirte esos 4.500 dólares. Sí, porque dólares ellas, ellas en... aunque sean prostitutas, güey, bueno, no estoy diciendo que la, la, las las chicas que bailan aquí, pero prostitución, venta sí, pornografía, sí, sí. con que Ajá. no sea infantil, obviamente, y, y, y las bailarinas, güey, tienes que pagar impuestos, tienes que reportar cómo está llegando tu dinero. Exacto. O sea, no te sigues no no está... Entonces, con reportarlo. bitcoins, ellas no tienen que reportar lo que ganaron, wey, porque ganan ellas mucho dinero, güey. Que... Ah, huevo. Ponen tú que ah, esos cuatro mil yo... dólares... que te gustan? A lo mejor en una semana. A lo mejor en una semana hasta lo no. superan. No, no, compadre. No, no, no. Si le o sea, a lo a mejor en cuatro compañero. días. A lo mejor en cuatro días. Mil dólares cada día que se llevan así bajita la mano... Y es un Bitcoin. Entonces, ellas lo pueden depositar... O sea, ese dinero en dólares... Ah. Lo pueden convertir a Bitcoins... Y ese dinero se le perdió al gobierno. Porque eso no se sabe dónde quedó. ¿Sí? Y como Bitcoin es una moneda no, y también... internacional... Y también tú como usuario, pues también hay disimulas, ¿no? O sea, también es de que. Porque, eh, me imagino vatos casados, ¿no? Ah, chinga, ¿por qué ¿Sí? sacaste 500 dólares, güey? ¿Qué hiciste con ellos? Ahí tú como que vas transfiriendo poco a poco a bitcoins sin que se den cuenta ya Ajá, ves, pues, te cantidad cantidad, y a veces tienes cierta cantidad de boca, y, las, las... y vámonos. Pero qué, güey, Exacto. o sea, la, las chicas que tienen un código de. de, de, de, de barra o, o algo para. para. Este. Para que pases, eh, bueno, que bueno, una sale, aplicación Aparentemente escanea, salen con no son una especie pedo. de código QR. Que es como un código de barras, pero ¡Ándale! cuadrado. este Y salen, no sé, se la ponen en alguna parte del cuerpo. El brazo. Oh. O no sé si la nalga. Oh. O no sé dónde oh. la pongan. Y si Ajá. hay gente que quiere, que maneja el Bitcoin y les quiere dar una propina por medio de Bitcoin. Pues decimos como que... pone el escáner y listo. ¡Ay, carajo! ¿Eh? Facilito. Ay, Entonces, bueno, este... otra vez, cabrón. Pero, o, o sea, imagínate, o sea, si, si te gastas una feria ahí, si de por sí el Bitcoin es caro, sí. imagínate... Pues esas mujeres se sí han de tener muy buena feria. Muy, muy buena feria. Sí. Sí, sí, pero, o sea, lo, lo tanto que ha avanzado eh, la tecnología, güey. Ahora hasta para ir a un bailecito. O sea, güey, pues antes, por ya. ejemplo, el Uber, pues ahora ya puedes pedir hasta comida por el Uber, güey. O sea, imagínate, el Uber... Sí, es un taxi. Con el taxi, el, el Uber Eats, está el Lyft, está el, el... taxi no sé qué. Pero, oye, puedes hacer de todo con el teléfono, güey. O sea, son de cosas todo. tan... Tan tan viejas, güey, tan... Tan básicas. Bueno, en este caso comer, bueno... Ir a, ir, a, ir a comprar comida, ahora ya no. O sea, ahora te lo llevan. Bueno, siempre ha habido... Siempre ha habido Ajá. restaurantes Servicio que te llevan la comida. Eso, sí. Ajá, pero ya después, este... Eh, pues ya cambió, o sea... Llegó una época que los restaurantes dejaron de hacer eso y ahora pues lo hace Uber. Wey. Sí, con el Uber. lo hace Uber es como este Oye. chavo que ideó una, una aplicación para para pedir burritos. <ríe> o sea, ya no, se, has... no, Mamón, se me hace algo raro. Wey. Es un chavo, creo que es esto, mexicano, de 20 años de edad, se llama Gerardo Morillo Ruelas, algo así, y este Ajá. El, la aplicación se llama El Niño de los Burritos y básicamente es esto, es como es como un Uber Eats, es para pedir burritos y este pues con esta aplicación nomás la bajas para comer burritos, la verdad se me hace así como que Oye, eh, hablando de burritos... O sea, te tienen que gustar ¿sabes mucho los burritos, ¿de dónde se wey? crearon los burritos, cabrón? ¿De dónde es origen los burritos? Ah, mira, yo sé que tú me habías dicho Ajá. que en Ciudad Juárez Y hace poco vi un video... ...donde dicen que los burritos nacieron en California. No, güey. No, no, sé. no, no, no. no. Bueno. Fíjate. En ese mismo video... ...decían que los churros... ...de esos de azúcar. Sí. No, café, no, no, no. No los que, que, que se fuma chura. el Beto de vez en cuando acá... No, ah, no, no, no, no, no, no, no, no. El Beto no. Okay, el Beto okay. no. Que por cierto, ahorita se me hace que anda... Sí, sí. Se me hace que sí, sí, se, se fuma... ¡Uh, el Pikachu, <risas> loco! Así, ¿Te bien, te ando bien boludo ¿no? ahora ahorita, vato. Pero sí, te digo. Entonces... Este... No sé para qué pedir uno, una aplicación de burritos. Ah, bueno, te decía el video, perdón. <risa> sí, sí este, Vi sí. que también... Es, ya se dando por todos lados. <risa> este... Que en ese, en ese video también decían que... digo, lo de los churros. lo de Que los burritos nacieron en California. Que muchos piensan que son mexicanos, pero que nacieron en California. No sé, honestamente no sé. Yo prefiero irme con la idea de que sí son mexicanos. Sí. Y, pues En este caso... Te, digo, te de, digo, mira... digo, mira, Bueno, pues que te, sean de Juárez, te... Es que sí, muchos dicen que fue en, lo, en, en, en los años 20, en los años 30, en California, la, la creencia más, inclusive creo que sí está como un récord, güey, no sé si Guinness o algo, está instituido que el origen sí es, este, sí es Ciudad Juárez. Ok, el término como se conoce, obviamente, uh -huh. este, siempre, me imagino que la gente le ponía a, a, a la tortilla. Y hablamos de los burritos, burritos mexicanos, no como, no como en, en Estados Unidos que te venden un burrito, lo que es una flauta, güey. No, no, no, lo que es un burrito, acá tu tortilla de harina y la chinga. No, y que le echan Ah, sí, le sí, sí, y sí, y, no, y no sé qué y, le llaman? ¿Qué, mayonesa y, y no digo, no mayonesa, sea. este, ah, crema, sí, mayonesa. güey, dice, no, no. Crema, crema. Pero yo también he visto con con... En unos burritos de estilo California yo vi que le pusieron mayonesa, mayonesa? Por eso. ¡Ah! ¡No mames, güey! Uh, mira, o sea, rápidamente que... te digo... El origen es, es por el, años tres, En los años 30, en los años 40... Una persona, güey, eh. o sea, le llevaba a trabajadores, güey. O sea, dijo, voy a poner mi negocio, güey. Y ponía un guisado, güey, o sea, le llevaba guisados a tra... o sea, andaba por toda la ciudad vendiendo guisados y iba cargando un burrito, o sea, un animal un burro, ahí llevaba los guisados, güey, pero se, se dio cuenta de que, oye, pero es que, se. o sea de la hora que salgo a mi casa, a la hora que llego a donde trabaja la gente a vender se me enfría el guisado, güey ¿qué hago, güey? agarró una tortilla puso el guisado en la tortilla, los hizo lo que es la forma ahora del burrito y se calentaron, o sea, duraban calientitos, güey entonces así empezó a vender Y la gente le empezó a... Ah, ahí vienen los burritos. Porque venía el señor con su burrito y la comida, güey. Entonces, eso es lo que más se conoce, güey. malamente... En muchos lugares de México se le conoce el burrito... Por lo que es el burro en primavera. Por la parte del burro. Entonces dicen, no, pues es un taco chingonote. Así gresote, así tipo... Ya se van a pelear. Ya se van a Ya se van a pelear. Imagínate... Imagínate un burrito no, millennial, güey. ¿Cómo sería un burrito millennial, güey? Pues me imagino que así vas a estar vendiendo güey. el chavo este. ¿Cómo dices que o sea, en el Ha de ser caliente? así con. Ah, sí, ha de ser así con doritos adentro y. Ah, <risa> no. o, o, bien, o bien saludables, no, rufles, güey. Rufles de queso. O bien güey, saludables tontado, acá güey. de que sí, vigan. Un burrito vigan. Ah, no seas, mamá. Güey. Sin gluten, güey, por favor. Sin gluten, <risa> mamá. Me da mi burrito sin gluten. <risa> Se... Mira era, era res, respeto a la gente que es de ganda, pero ay, yo no puedo, güey. Eso. Eso, no, pero no, sí, no ocupó que me dé mi burrito gluten free porque. Se me, me hace que esa tu aplicación. O sea, ¿Quién dices que lo sacó un chavo en una universidad, no, güey? En el pinche Eh, sí, un chavo en Aguascalientes. Aguascalientes nah. en la Universidad de ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene tener ese güey? Pues sí es millennial, compadre. No, tiene no, compadre ese pinche burrito, nada que ver no, con sí, los sí, burritos sí. de que... una uno de verde cebrado! ¡Vámonos, véngase! No, no, este va a ser muy... No, lo no. Lo que no entiendo es no, que... Qué ¿Por qué va a ser popular una aplicación para ordenar burritos? Pues que... O sea, ¿cómo Ay. lo haces popular, güey? Güey... O sea, neta, o, o, o tú los preparas, o simplemente es como Uber, Uber Eats de que... no Güey, es que, bueno, me es que acuérdate que en México todavía no llega en muchos lugares Uber Eats, güey, ¿eh? Ok, yo, o sea, eso yo lo entiendo, eso yo lo entiendo Bueno, y en sí, en Estados Pero, Unidos, no en todas las ciudades lo hay burritos ¿Cómo, ¿Cómo lo popularizas, güey? ¿Cómo lo popularizas, güey? ¿Cómo va a ser novedoso de que... ¡Ay, sí! Güey, es que este, los burritos... Tengo, ¡Ay, güey! aplicación de burritos ¿Pero por qué burritos, güey? Bueno, o sea, ah, mira, uno que, que creció en la frontera, güey, sí el burrito es, es el snack, güey, o sea, es, es cualquier... O sea, A cualquier hora, güey, no, es buena no, hora comer un burrito la cultura. Ah. Eso no es un snack eso es una comida bien servida Un burrito es, es una bueno, comida completa Bueno, sí, compleja. pero es lo fácil, a lo que me refiero es de que es lo fácil De que, ah, tengo hambre, ando en la calle Llego por unos burritos, güey si, si dices que lo, ah, no, que sí, lo creó en una universidad, güey pero bien servidos Muchos chavos ¿Sabes? no tienen si bien malón, quisiera en ese ah, a, pero de hot Sí, Beto, sí. Es cagapalos, güey, neta, güey. O sea, ¿saben qué, güey? Los voy a matar <risa> a ese pinche tema. Wey. Bueno, la este, chingada. hablando de tecnologías y así la chingada, güey. Este, ya Nintendo va a sacar para su Nintendo Switch, güey, va a sacar la versión tipo Pokémon. arcade de sus juegos, güey. O sea, si conocen la versión original de Super Mario, ¿no? Bueno, hubo una versión no, de no Arcade voy a a Y esa Beto. versión la van a sacar para el no, Switch No voy a hablar con Beto este, van, a van a sacar también la versión Arcade De Punch-Out La versión Arcade de Super Mario La versión Arcade de Ay, güey, ¿cómo se llama el otro? Creo que va el, el, el Star Fox, todo ese pedo, güey, o sea, va a estar toda la versión Super Arcade, entonces, madre Va a estar chido, güey, va a estar disponible para bajar Va a ser la primera vez Que puedes jugar estos juegos, o sea, que los puedes Comprar y bajar y todo el pedo Este, porque originalmente para jugar esos juegos tú tienes que ir al, al tianguis, güey, a las maquinitas, este, va a usar tus dos pesos, tus, tus, tus, tus, tus, tus veinticinco centavos, dependen en qué país estás, este, y tienes que comprarlo y así juega los pinches juegos, Pinches, pinche Pepe, pinche Andrés, güey, ya se fueron a ir a miar, güey, no, y a cagar, no, así que yo no, estoy aquí estoy... hablando solo, este. Aquí ah, no! Aquí estamos. No, Estoy no. escuchándote. Este... El que se fue eres tú, güey. No, no, sí, sí. <risa> el que... No. Sí. Este, no, güey, pues es que me regañas, güey. Al, rat al rato les voy a decir me, por qué. Me, me regañas, güey, me regañas de que hablo, pues mejor me quedo callado. Ah, yo le respeto. Te, <risa> te <risa> dejo que hables, güey. <risa> te, <risa> te, <risa> te dejo que hables. Bueno, entonces, esto, van a sacar las versiones de no sé que es, güey, van oh, bueno, a estar con más, güey. Yo los voy a bajar, yo les voy a decir, güey. Me da mucho gusto. Y... <risa> no me hace que ustedes se en la chingada güey, no, ahora Beto, la traen contra mí. Que, ay, miren, si no es, miren, miren lo que si estoy no haciendo es por ustedes, güey. Yo estoy haciendo wey, que ustedes se peleen es que conmigo, güey, para que ustedes Pokémon se vayan a no unir, güey, porque todo wey. el pinche episodio güey se la estaban peleando la güey. Es que no es Pokémon, ah. Que director, que cuenten de güey, que la chingada, si bla bla bla y o sea, ¿qué te afecta? Lo que pasa de tu Lo es Pokémon, vete digo que güey. O sea, Ay, me quiero divertir con los juegos súbete, reales, güey. Todos los súbete, juegos reales, güey. Todos los juegos reales, güey. montaña rusa, güey. es un güey. Eso es un güey. Me subí a una montaña rusa hace como un mes, güey, <risa> <risa> con el Regi, güey. Grité un chingo me o sea, de meses, pero una ¿Prefieres remana. eso, güey? Me imagino que prefieres pinche Nintendo a lo real, a lo auténtico, a la esencia de estar gritando. <risa> que, que, que... Pues tú, cabrón, que te la pases en Pornhub, güey. Yo mire y me voy a los... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Güey, oh, oh. <risa> es que, mira... Beto, ya que... Si esas vamos, güey... Espérame, déjame... Mira, hasta yo mismo lo voy a decir... Comentario, Miguel... No, espérame, el, ver, el, ver, el ver, qué me como <risa> se debe... <risa> ah, yo no voy a strip club, güey... Porque yo tengo una... Muchacha llamada Jessica Jones en la casa, güey... Que me hace los bailes que quiero... Y hacemos todo lo que queremos... Lo que en un strip club no te hacen, cabrón... ¿Ok? ¿Ok? Ah, y veo y Ponja, bien. pues, sí, para, para, para agarrar nuevas técnicas, güey. Porque está cabrón, güey. Está cabrón. Por eso veo, güey. Y también para ver si, si, si no este eh, si no se si filtra algún video, ¿verdad? Pero es por eso que no voy a los güey. ¿Para Ajá. qué voy si, pues, si tengo a, a, a mi Jessiquita? O sea, básicamente diciéndote, Beto. Tú que estás todo morrillo. Tú que eres todo millennial. Tú no tienes a nadie. Y yo sí. ¡Ja, <risa> Gracias, Regio, te tardaste, pero gracias por defenderme, güey. No, Oye, Regio, por cierto... te. Pero te, ¿te ojalá, gusta, ojalá, güey? ojalá, güey, no se vaya a filtrar nada de ustedes, güey, ojalá... No. Güey, pero, pero, ah. este... Bueno, Beto, hablando, bueno, sobre todo tú, y yo sé que muchos milenios y mucha gente... Pues sí está muy metido en los videojuegos, yo personalmente no... Tú en los Pokémon GO, realidad Virtuales y todo ese pedo... ¿Prefieres eso o a un juego real, güey? O sea... ...a un juego que te asuste, güey... ...como te digo, la montaña rusa... ...porque hay gente que no... ...o sea, hay gente que dice... ...ni de bueno. madre... O, o, a, ...o al... ...¿cómo le llaman estos lugares? ...el, el Zig Flag, ¿no? ...que tiene que el Superman... Y que, ...y que el Batman... ...y que todo eso... ...¿qué prefieren ustedes, güey? O sea, para ti un día entretenido es... ...jugar videojuegos tales horas... ...realidad virtual... ...o realmente... Porque hay gente que usa realidad virtual para subirse a una montaña rusa... ...en vez de subirse a la montaña rusa. Bueno, ya hablando serio en ese tema, todo rollo... ...es que depende, güey. Es que hay días que me junto con amigos y vamos a buscar los pokémones. Hay días que... ...eh, hey, vamos a una montaña rusa... ...o vamos a juntarnos, a hacer una carrilla. O sea, todo depende. Ya hay gente obsesionada, güey. Que le gusta pedo, ir wey. a o sea, ese pedo. Porque. Sí. O sea, y por ejemplo, a lo mejor voy a quemar un poquito de raza y... Si llega a pasar eso, pues, perdóname, pero es la verdad, güey. O sea, la gente obsesionada, por ejemplo, con el juego, si lo conocen, el de World of Warcraft, güey. Que se la pasan, güey, ahí encerrados, güey. El estereotipo, el, estereo el estereotipo de que se la pasan ahí en el sótano, güey, jugando a esa pinche mamada, güey. Todo el pinche día, güey, que no va a ser el nivel del sol. Eso ya sí es obsesión, cabrón. Bueno, tú, Regio, ¿tú qué prefieres, güey? O sea, ¿una realidad virtual de una montaña rusa o era una montaña rusa o un videojuego? Wey? Bueno, mira... Ahorita que Beto mencionaba eso Hace como un mes y medio Más o menos Fuimos a Six Flags Ajá. Entonces Beto nunca se había subido a una montaña rusa ay, ay. Y lo subimos a la más chingona Que había en este Six Flags ¿Por Porque le dicen que se suba Y le gustó <risa> Sí, pues éramos tres contra uno. Dijo, pues chingue su madre. Y si no, lo íbamos a cargar de todo. El... Sí, no quiere hacer la vergüenza del parque, güey. Pinches veintitantos que tengo güey. Al cabo, y... al cabo dijeron, <risa> viene con sus papás. Eh, viene con sus papás. Eh, no, entonces, a mí me gusta... Hay una versión de un juego de Six Flags. Donde que te pones como unos... Eh, Son como celulares los Galaxy. ¿Ya es que...? Sí, por realidad es virtual. Ajá. Teléfono, ah, la verdad, ajá. Sí, realidad virtual. Hay unos juegos que te subes al juego y ves la realidad virtual. O sea, vas arriba, güey. Pa... No, no mames, güey. Sí. O sea, pero ¿qué estás viendo, güey? O sea, sí. no estás viendo lo que está pasando. O sea, ah, bueno, es que... Es, de es que opcional. alguien te va a atrapar es o algo... Así. <coughs> por ejemplo, en el Superman. En el Superman es un juego... Ah, muy, es una atracción muy, muy chingona, ¿sabes? por cierto. Y ahí tú te... Sí. Tú te puedes subir y, pues, sin lentes y como si nada. Vas viendo el... Todo ya el, que te cierren los miel, ojos cuando estás pasando. de cabeza es otro pedo, <risa> Ah, bueno, hey. ya es otra cosa. Pero acá no. Acá tú te subes al juego y te dicen... Eh, ¿te quieres poner los lentes? Tú dices... No, pues va. Pum, te los pones. Y estás... Conforme los movimientos del juego te muestran un video... De una batalla de Superman. Entonces, Ajá. de que... Tú, tú ves los, los bracitos así, güey. Y... No me los he puesto, honestamente. Yo prefiero ver a dónde voy. Así sí. que ah, con madre, para ver sí, sí, sí. el vértigo. No la sé, güey. Creo que pedo. sí prefiero más el... el este... El... Ah, no sé. Lo tendré que probar. Porque, bueno, ahorita que mencionabas uh, Six Flags, güey, no, sabes, no sé si sepan que van a ser uno de... de... Creo que están planeando o, o ya lo van a abrir de Stranger Things, güey. Así como dices de... Sí, esto. de hecho, en ese Six Flags, Bueno, en los Six Flags, en todos... Hacen como un festival de terror todo octubre. De hecho, creo que empezó hace poquito sí. y termina hasta Halloween o poquito pasado de Halloween. Entonces lo decoran así de que tú estás en la noche en el parque y hay un chingo de humo, no ves nada, pone luces rojas y verdes por todos zombies lados. Zombies caminando, la chingada, que, Ajá, We zombies just, caminando, eh, de que el chupacabras sí, y un chingo de cosas y el láser bien chingones. Entonces, este año escuché que Six Flags va a anunciar, bueno, va a sacar su versión estilo Stranger Things en sus parques. O sea que este festival del terror Por así decirlo, todo todo el mes Este, sacan un festival, bueno van a ser Una sección de Stranger Things Con temáticas de Obviamente de Eleven Este, de Del mono este, ay como se, se me fue el nombre Del mono del, de las arañotas todo ese rollo de Stranger Things Entonces, Oye, no, no sé, se me hizo muy chido Pero, se me hizo muy chido Ahorita que lo mencionabas wey O sea, a mucha gente Le provoca fobia güey O sea, digo, sí, lo <coughs> reconozco, güey, ahorita me quise burlar de, de, de, del Millennial, pero fue risa, jeje, medio nerviosa, güey. Porque a mí no, también wey, me la aplicaron sea, igual, güey, o sea, era... O sea, que... y la mera verdad, güey, yo la tengo fobia a las alturas, güey, y por eso hay un como... Ay, no me quiero subir al Superman, no no pero quiero subir al... Pero, ¿es medio miedo o es fobia, güey? Porque sé que mucha gente no se sube a los, mm. a los, a los, vi a los videojuegos, perdón, a los pinches, este... Ay, ¿cómo le llaman a las...? Las montañas reducidas. hay gente... que le tiene miedo a las alturas. Ajá. Uh -huh. Y hay gente que le tiene fobia a las alturas. Mira, o sea, hay sí. Hay gente que... Yo le tengo... Bueno, yo le tengo miedo a las alturas. Pero me fascina volar, güey. O sea, la neta. O sea, es lo de las cosas más relajantes. O sea, creo que ahí ya es miedo y no fobia. O sea, miedo... Y no tanto que le tenga miedo a las alturas, sino que le tengo miedo al chingazo, güey. Que... Yo creo. Pero también, también... El Por estar ejemplo, lo... yo no tengo miedo a la... A las serpientes, pero si veo una, pues no me la acerco. O así como que... ¡Ay, mira qué wey! la tocarla! No? no, así no. como que... No, pues ahí está, pero... O sea, prefiero evitarla. Uh -huh. Y no es miedo, no es fobia. Simplemente es... Dejarle a la mamada. Y, y, y decir... Oh, sí, me voy a hacer el valiente y lo voy a agarrar. No, o sea, para qué... Para que te buscas un problema. Mejor simplemente no lo hago ya. Bueno, pero hay... Hay, pero hay diferencias entre fobia mí es y fobia, cabrón, wey. Wey. Eh, bueno, a ver. no soy psicólogo La fobia Y el miedo van de la mano Pero la fobia es como un miedo más intenso Es uh, Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a las arañas La aracnofobia Entonces, con solamente el pensar en una araña Se ponen mal Al dado, al caso de que les pueda dar un infarto No que un, un, un derrama de cerebral Porque sus, sus neuronas O no sé qué madres en el cerebro uh -huh. Funcionan de una manera más rápida Sí. Y eso les puede causar un, un mal eh, ya sí, o sea, yo cerebral. le tengo miedo a las arañas, ¿Eh? pero no llega a Entonces, ese punto. yo le tengo miedo a las alturas, ¿no, Fobia? Porque yo no tengo ningún problema andar en un avión o andar en el Exacto. décimo piso, güey. Bueno, Pero hay, si hay yo estoy de que, de sí. que en, la, en la altura, sí, en un balcón viendo para abajo, yo siento feo. Oye, no, pero... pero es... Ah, no, sí. Y yo creo que eso cualquiera, güey. O sea, yo creo que cualquiera así como que... ¡Ay, güey! O sea, ¿te imaginas de que si me caigo? O sea, el madrazote o ve cómo se va... Pero también hay miedos o hay fobias muy... Muy exageradas, por así decirlo, o muy tontas. Al menos, del punto de vista de muchos, pero esas personas que la padecen... Pues sí está muy cabrón. Por ejemplo, hay, gene, hay, hay gente... ...que tiene xantofobia. El, la xantofobia es el miedo al color amarillo. ¡Ah, chingado. Ah, imagínate, no, que no puedes ver el color el color amarillo. Es, es el... O sea, cualquier cosa que tenga el color amarillo... ...le produce una gran ansiedad a las personas que sufren este tipo de fobia. Por ejemplo, el sol, la pintura amarilla... Eh, ...incluso la palabra amarillo o no amarilla... Mames. este ...generan síntomas de ansiedad. De, o sea, que ese güey no puede ir nada, al estadio a ver a los tigres, güey. Ándale, no, pues imagínate, uh, o sea, lo de los pues tigres, no, no, bueno, no, no, en el estadio. No, compadre. Ah, mira, no bueno, realidad, Oye, no, realidad, no pero, pero miedo a los cabos y la... equipos que no ganan desde hace chingos, eso sí. Eso sí es miedo. Ah, ah, ah, pero bueno, ahora, volviendo ah, a esto. Chingada. Hay miedos como la turofobia. ¿Ustedes saben qué es la turofobia? El el miedo al turo, turofobia, turofobia. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, bueno, ah, de, dependiendo del concepto del turo. <risa> la turofobia son las personas que sufren que no pueden ni oler, ni ver un simple trozo de queso, ya sea mozzarella, el queso les What? produce una sensación de malestar intenso, esto debido a una experiencia traumática sufrida con anterioridad, usualmente en la infancia. Eh, es una de las fobias más raras que se conocen, pero imagínate tenerle fobia al queso. Güey, bueno... Ajá, mira... Acá fui sacando complejos uno... No puedes comer pizza... No puedes comer hamburguesas de O queso, sea, pero güey. es diferente no, no a la gente que, que le cae mal el queso... Que, que sí lo puede ver... Pero si se lo come es reacción... Sí, sí, hay, hay gente que es alérgica a los lácteos... Y obviamente el queso es un lácteo... Y si es que no... Has, uno, ¿Sabes qué? que no puedas verlo, yo, güey... Yo no sé si sea... O si tú que eres una persona tan sabia... Sepas, güey... O sea... Yo creo que yo tengo algo, pero con... Con, con la comida del mar, güey. O sea, me molesta mariscos. tanto mariscos, eh, pescado, todas las cosas. Eso se le llama diarrea, güey. Oh, que la chingada. No, güey, pero haz de cuenta de que yo... El olor, güey, me mata, güey. ¿Sí me explico? O sea, el olor... Pero es el olor, o el comerla, o No, el yo verla. no como. O sea, así de fácil. Yo no como comida del mar, güey. Por el hecho de que al momento, o sea... Eh, Pero por eso te digo, no sé si sea otra cosa, güey. O sea, a mí de niño me acuerdo una vez me obligaron de que no quiera comer. Y, órale, cabrón, me agarraron y vas a te cabrón. Y me pusieron la comida a fuerza, güey. Que de ahí ya no como, güey. Ya el, el simple hecho de olerla, güey, me molesta demasiado, güey. O sea, te digo, bueno, no... Bueno, es... eh, es Eso como... no es fobia, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, por eso te eso digo... Eso es como a lo mejor repulsión. O sea, el sur... Porque es como... si, si estoy en un restaurante, güey... Y si empiezo a leer comida del mar es de que puta, güey, o sea, exagerado, güey, estoy molesto, güey, pero no creo que sea fobia, más bien es simplemente Te vuelves Pepe Cage, güey. No, no, no, compadre. es, es, es otro pedo. Pepe Cage, Pepe Cage. Pero a mí me da asco, güey. Exacto, a no no mí me, me da asco, tampoco, pero me da asco, güey. ¿Cómo? ¿Y lo huelo yo? ¿Cómo, ¿cómo le se le llama regio? Ostraconofobia, es la sensación de miedo o temor a los mariscos, es decir, crustáceos como camarones, no, langostinos. No, no, tampoco tengo miedo. Bueno, es una fobia más relacionada simplemente con el olor Ah. O sea, que no puedes oler O sea, es que una cosa es que te disguste Y otra cosa es de que no lo soportes Por ejemplo, yo tengo te Yo man... tengo misofonía <ríe> La misofonía es cuando alguien Que está cerca o que yo estoy comiendo O escucho algo O sea, que escucho algo el, el, Cuando la gente mastica con la boca abierta Puta, yo no lo aguanto oh, Yo uy, no lo no aguanto ah. el, Cuando las personas ah. Absorben en la cuchara Que... <risa> Dices, güey, no cuando toman café, güey, ah, eso yo no ah, puedo, güey, eso sí, yo no, no, güey, no, no, yo me paro, es más, si estoy comiendo, y si alguien está comiendo con la boca abierta o hace mucho ruido al comer, yo ¿Sabes? no entonces, Yo tengo, yo entonces yo también tengo algo así. ¿Sabes que, es que Yo no aguanto, güey, que estar, que cuando rechina el hielo seco, güey. ¿El hielo seco? No. Sí, sí, sí, que... Sí, o sea, que un es de hielo cuando seco, le hacen así sí, al sí, pizarrón. Que casi, la mesa o algo sí, así, güey. Al pizarrón. No, eso, Pero sí, eso güey, no yo, son jóvenes, mira, no, no, entonces no, yo no, ya no sé que fobias. también tengo, güey. Yo, así como tú dices que, que, que no te gusta escuchar a alguien masticando, güey, yo ya sé lo que tengo, güey. El otra estaba leyendo, güey, ay, ¿cómo se llama, güey? Millennial Sofía, güey. <risa> Escucho los milenios y digo, <risa> ¡chingo de madre, cabrón! <risa> Qué pedo. Que no, no, no le agarro acá mi micrófono No, no, Beto. <risa> Sofía. No, güey. Ay, Beto, sí, Beto, sí. Sí, sí. ¿Lo digo otra vez, Regio? ¿Lo digo otra vez o qué pedo? Ah, pues dile, dile. A ver, vamos, Ajá, vamos, a no, actuar. No, no, no, ¿Me estás escuchando ahora sí, Beto? Pon mucha atención. Te estás okay. escuchando, yo no me escuché. Entonces, TNF, pues, me entonces Sofía, yo, bueno, Sofía, va de wey. nueva vez el chiste, porque acá el milenial no le agarró. Regio, ¿tú qué crees? Okay. Regio, milenial, te, te platico que yo tengo una fobia, güey, últimamente. Se llama Millennial Sofía. Millennial Sofía. Ah, ¡Ah! ¡Milenio ah. Sofía! Yo, yo... entendí... Tengo una fobia Hace los milenios que se llama Sofía se yo, ¿no? Bueno... Es no, eso, no, no, no, no, no no, no, Nada más a los milenios wey, Los escucho y digo... ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¿Sabes? Sab, ¿Sabes qué fobia debería de pegarte a ti, güey? Sí, La pornofobia, güey Güey, pero, pero eso eso del pizarrón, güey No creo que... O sea, ¿no es fobia? No, no, sí? no, no, no es fobia, güey No es fobia, o sea, hay fobias que te digo Eh... Que yo sepa... Eh, son fobias que le tienes miedo Por ejemplo, la somnifobia Que es el miedo a dormir Hay gente que no duerme porque le da miedo dormir Eso ya está muy ah, cabrón. cabrón Y mira, sí. hay una hay una Que es la crometofobia O cre crometa no, crematofobia O crometofobia es, es básicamente lo mismo Pero esto yo creo que no he conocido A una persona en la faz de la tierra En mi toda mi vida Que tenga esta fobia Esta fobia ¿Qué es, o qué? es el miedo al dinero. <risa> ah, no, no, no. A no, la madre, madre. No, no. <risa> no, no, no. No conozco a. No, yo al tengo miedo a quedarme no, no. sin <risa> dinero, güey. Sí, güey. Yo conozco sí, la sí. claustrofobia, la crastofobia, no. esa pendejada de que se quedan atarados en las paredes. Pero es. Es este... Sí, que siete son lugares esto. Pero ¿es miedo al billete, a las monedas sí, o el dinero No pueden como tocar concepto? los billetes, no pueden ver los billetes... No pueden tocar las monedas, no pueden ah, ver las monedas. Ni sea, en fotos porque... Conozco no a gente que... Conozco gente que no es por el dinero... Sino que no, no le gusta tocar cosas y el dinero es uno de ellos... Sí pero que por no los gérmenes por... y todo eso. Ajá. Pero no, estos no. Estos no pueden. No pueden verlo. O sea, no no, no pueden ni... O sea, se si imaginan una moneda no, y que ya ay, está. No. sí. No, güey, y, es que, y es que sí es cierto, güey, ya cuando llegas a este niveles de fobia, güey, es de que no... O sea, sí, algo yo también mal, cuando, algo primas, la, cuando me subí al Superman yo estaba culiado y porque no me gustan sí. las alturas, pero lo hice sí. Pero right. me acuerdo también ahorita que estás mencionando varias de las fobias, güey, tengo una amiga, güey, que sí, o sea, escuchaba la palabra gatos y se ponía muy mal Y yo dije, ah, el típico, a mí no me gustan los gatos no, tampoco, me los o sea, gatos, a mí poco. es de que, ay, no, no quiero los gatos Pero si lo veo y esto, no hay problema, güey. Y ella cada vez que le decía gatos, pues decía... ¡Ay, no, no, no! Pero yo pensé que era igual que yo, nada más que exagerada. Uh -huh. Hasta que un día íbamos caminando y de repente pasa un gato, güey. Y así, ¿Qué, ¿qué pedo? O sea, se paralizó y como dices, güey, casi se me ahoga. O sea, pobre chava estaba de que... Y yo de que... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Entonces uh -huh. ella, de que no, gatos. Y yo, el gato. Y cada vez que... O sea, lo hacía peor, güey. Porque aparte que lo estaba viendo, yo le decía... ¿Qué pedo con el gato? Pues más estaba... Atramabas más, pues era y más, más, y, más y más y más se y más. intensificaba su forma ¡Ah! ¿no? Entonces, y en eso empezaron a salir como tres, cuatro gatos. ¡No, hombre, güey! Casi se me desmayo yo. ¡A la chingada! Oh, ¡Vámonos man. de aquí a la chingada! Y sí, o sea, creo que eso ya es el... Eh, como lo mencionabas, o sea... Llega un punto... O sea, como que es un... Puede ser... Eh, relacionado a un ataque de pánico, güey. Que tú mismo te puedes provocar. Sí. Es, es también, por ejemplo, el miedo al número 666. Pero esa fobia es complicada, se llama exacocio, ...conta exafobia. Ah, chingada. Ah, madre. no, no. Sí, y es el, es el miedo al... Yo no sé quién chingada le pones los nombres de estas fobias, neta, güey. O sea, es como la raza no, que no le sé. ponen los nombres a los huracanes, güey. O sea, nombres raros, güey. Sí. Y esto es así, güey, el origen de esta fobia está ligado a Satanás, obviamente, o al anticristo sí, Y por tanto es más sí, wey, o sea, que la personas wey, o sea, que, ejemplo, que se han creado eh, en huracán, familias Sí, güey, o sea, por ejemplo, huracán José, güey, o sea, ¿por qué le van a poner José al huracán, güey? O sea, no entiendo, güey, ¿qué tipo de nombre es ese, güey? Pues sí, los nombres raros, güey, también, obviamente La coulo... ¿No? ¿sí? ¿Qué? <ríe> que es el miedo a los payasos Eh, la bueno. homo, homo, eh, homofobia El miedo a la lluvia <ríe> Y mira, este güey Este es el es El miedo a las palabras largas Este se llama hipopotomostros Esquipedalofobia Ay, Así se, se llama güey. Sí, o sea, Yo se pensé llama, que ibas a decir o sea, Supercalifrenismo, es espialidosis, güey. Bueno güey, los payas eh, Ahí está güey Yo de niño, no bueno, yo de niño no le tenía miedo a los payasos por el pinche Pennywise y me asustó en <ríe> la neta. Pero, pero es diferente. Fíjate, ¿no? fíjate, gracias a esta película de Pennywise, la primera de It, mucha gente desarrolló miedo a los payasos. Y de, desarrolló este sí. miedo de fobia. O de este tipo de fobia. Sí. Porque veían a y ver. le recordaba a Pennywise y ay no. Entonces, eh, sí. ¿Ustedes tenían fobias o tienen fobias, güey? Mm, pues yo pensaba que tenía fobia <ríe> de la altura, pero que, como lo practica acá el regio. Creo que lo mío es miedo, porque ya de por ejemplo, porque cuando miedo? me estaba con estaba en la montaña rusa de que cuando vas de que subiendo para arriba es como que ay no mames, ay me, sientes el ay, miedo, le voy a bajas de que ¡Woo! subiendo para ¿Y. arriba, se te, bueno, se te pues quita, sí. llega llega se te se quita, cierta adrenalina, güey, sí, llega adrenalina que Pero se así te si que digas fobia, fobia, fobia, fobia, yo creo que no tengo fobia. Si me llevo a acordar de algo, les digo, pero sí que digas, tengo miedo a esto, no puedo ver esto, no puedo escuchar esto. O sea, una no fobia ver... de no. que no puedo ver esto, pues, no. yo honestamente creo que no. No, yo también. O sea, miedo, pues sí, miedo muchas cosas, sí, pero eh, una fobia así grave que yo diga, es que esto ya es algo irracional, fíjate que no. No. No, no, no, no. ¿Tú, Pepe. Ay, sin chacar sacar los tramas No, no creo tanto no creo que te... <risa> Así que, a ver, déjame saco aquí mi lista güey, Ya tengo dos, tres, cuatro, cinco hojas ¿sabes? Vamos a leerlo No, mira, es que es que, Como dices, yo creía tener fobias güey. Hasta ahorita que lo estás mencionando Pues no, es más que nada miedo Aunque algunos, a lo, yo lo catalogaba feo Porque eran cosas muy raras, güey Ahí está, yo de niño, güey, yo no podía Dejar que me cortara eh, El cabello una mujer, güey. Así de fácil, o sea, una mujer no me podía tocar el cabello ¿Por qué? Como dice, o sea, como tú dices, no, no recuerdo muy bien, te soy sincero O sea, así desde niño fui con ese pavor, fobia, güey, que no lo recuerdo bien Me dicen que creo que una vez me cortó la greña alguien, bueno, el cabello, este... Una mujer y no me gustó, o me cortó, creo que me cortó por error Y de ahí, pero llamado. yo creo que era de niño de... Ajá, yo de uno o dos años, güey El típico de que, ay, es que le pasé la tijera y se movió Y le cortamos, o algo, güey, X, ¿no? De ahí, güey, yo nada más me acuerdo de que No, mujeres no, mujeres no, mujeres no, mujeres no Y te digo, y el hecho De que me dijeran, vamos a ir con esta mujer aquí No, o sea, no, no lo van a hacer Oye, ¿y hasta digo, la no fecha? Si ¿Hasta sea... la fecha tienes eso? No, ya, ya, ya de grande Pero ya de grande de universidad. universidad, güey Fue cuando, por primera vez Una mujer me, me cortó la greña El cabello, este, que yo recuerde Pero me acuerdo, no sé ya ven que en la primaria antes era de que, no, los niños tienen que traer este su eh, sí. corte, ¿no? Digamos el natural oscuro o no me acuerdo cómo era. Si íbamos a la peluquería, güey, y todos están ocupados, güey, de que no, la única que te puede atender es, es una mujer. No, háganlo como le quieran, pero yo no me lo voy a cortar con ella. Sí y te digo pa así pasó muchos años güey y era de que si bro, me broveaban de que eh, Ándale, yo déjame irlo cortarte ni madre güey o sea era de que no o sea me ponía de malas güey y te digo o ya o sea pero no era universidad... de que ni tu mamá tampoco uh -huh. o sea digamos que si... No no no no menos nadie, güey o sea mujer. nadie na una mujer no y ya en la en la y y te soy sincero Ya cuando, este Te digo que casi ya en la universidad fue cuando Bueno, una mujer que es muy buena, ok Vamos, vamos a ver, pero cuando me lo cortó Sí sentí el... Ay, güey, ¿sí, sí me explico, güey, sí. el de que chinga me lo está cortando Una mujer, ahorita ya no me importa mucho, güey Pero creo que esa fobia ya O miedo, no, ¿No sé cómo se le puede llamar ¿No será superaste ese miedo? ¿No será que superaste ese miedo cuando ya te lo cortó Una mujer? Dicen que una fobia es así, güey Que si le tienes miedo a las mujer, Pues tienes que tocar una uh -huh. Pero como que se transformó, güey Porque ahora yo, güey Ir a cortarme el, el, el, el cabello Es la cosa más estresante para mí, güey O sea, mucha gente me dice Ah, te estás dejando el cabello acá largo No, no me lo estoy dejando largo Sino simplemente no me lo quiero cortar, güey uh -huh. ¿Sí lo explico, güey? Y cuando voy, güey, es de que Ay, puta madre O sea, siento tensión, güey Cuando me lo va a cortar Ya independientemente si es hombre o mujer Ya el hecho de cortarme el cabello Para mí me provoca de que ¿Pero qué tienes miedo? ¿De que te lo dejen mal? ¿Que no sea como tú quieres? Sí, güey, es que, es que sí O sea, de que Es que este güey O sea, te yo creo que lo están cortando pedo? Es de que No, no, no, no, o sea, pero lo que voy es de que estás ahí sentado, güey, esta persona tiene el poder de desmadrarte, güey, o sea, y no de que como dice Beto, cortarte la oreja, sino de que si quiere le mete, por más de que le digas, aquí lo quiero de este lado, esta persona puede hacer de que... Por más de que te crezca, pero no sé, o sea, me provoco yeah. un de que... No sé si se le puede llamar fobia a Pues, eso. mi... Puede ser, mi... puede ser. Mi caso está muy, mucho más leve que el tuyo, pero, o sea... Y yo ya, pues uno que ya llevo manejando varios años Desafortunadamente a mí me han pegado en el carro por atrás Creo que ya como 3, 4 veces Entonces yo ya quedé un poquito tramado de que voy manejando así Y la gente empieza a frenar fuerte y rápido Y te da, y me da miedo que, eh, Me van a pegar, me van a pegar Porque cuando me han chocado ha sido así De que la gente empieza a frenar y yo empiezo sí. a frenar Pero el de atrás no alcanzó y así me han pegado wey. Entonces... Pero eso se podría catalogar fobias, güey, sí, porque son son entonces, raíz de hasta algo, cuando, Entonces ya estoy tan tremado que cuando vamos lento... Que veo el carro que se viene acercando poquito, poquito, poquito. Y yo, me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar. Entonces yo como que me hago un poquito adelante porque siento que el carro me va a pegar. Pero pues no, todavía tenemos un chorro de distancia. A, a mí me pasó algo similar, güey. Tu, tuve un accidente en carretera, güey. Mm. O sea, que estuvo muy feo el, el, el, el golpe. Digo, no pasó a mayores, pero... Eh, y yo ya ves que me gusta a mí mucho manejar En carretera, pero ahora a raíz de ese accidente Güey, ya le tengo el miedo, ya tengo como Que el, eh, pues me va a accidentar Y me va a matar, sí. ¿sí me explico? Pero te digo, no sé si eso sea miedos Güey, no sé si sean fobias, güey No sé, o sea, y otra Ay, cosa caramba, De niño no también O sea, eh, es que te digo Dime, pero ahí pero como si dices fuera fobia, y a lo mejor en mi caso Yo ya no podría manejar o algo Por el, por el Exactamente, miedo de... me van a pegar, wey. me van a pegar Como... A pegar, a pegar, pero... ah, es lo que yo iba con el regio, que dice, no, pero es que ya superaste a lo mejor lo de la fobia de las porque ya te lo cortan mujeres, ok, sí, pero ¿cómo le haces con, con la manejar? ¿No manejar en carretera? O sea, no, o sea, yo manejo porque tengo que manejar, güey, sí. pero sí es así como que... Ahí está, otra vez, bueno, a lo mejor cosa niños, no es una muy... fobia, a lo mejor es un miedo, es que tengo una fobia según esto, digo, yo no soy psicólogo. Pero una fobia es algo Es pues, un miedo muy intensificado Es que tu cuerpo reacciona sí. de una manera Ahora, a otra sudar cosa Y eso lo estuve platicando Precisamente ayer con una psicóloga Este, ella me comentó que mucha gente Confunde tener una fobia A tener miedo uh -huh. Pero como algo mm. le da mucho miedo Lo considera fobia, entonces a lo mejor ya Ahí entran cuestiones mentales Ahí este... entran las confusiones, sí wey porque yo de niño También yo duré años o no me recuerdo cuánto güey, sin pegarle una piñata ...porque tenía miedo a que me fuera a pegar... ...este, el, con lo que le pegas a la piñata... ...o que se me fuera a caer, pero... Sí, pero ...no era fobia, güey, no era que veía una piñata y que... ¡Ah! ...una piñata, no, simplemente sí. no... ...pues no, güey, no, me decían, órale, no, pégale a la piñata... Nene madre, sí. no le pegaron no ...yo me pegue, acuerdo güey. en una, sí, pero pero una, una piñata, güey... ...cómo le pegaron, a yo me pongo una piñata, güey... ...cómo le pegaron a una prima... ...que estaba el niño, wey, pegándole la piñata... Wey, <risa> ...y la chava, güey, o, sea, <risa> o sea, se acercó, güey... Y, el... ...y donde iba como que el niño agarrando vuelo... Y mocos, ...que le pega wey. con la puntita por el ojo... ...yo valiendo, madre, güey. Ah, caray. Pero eso es miedo, ¿no, güey? O sea, esos son sí. más miedos. No, bueno, ese de que le pegas con la puntita en el ojo... ...ha pasado muchas veces, ¿no? o sea, no. Pero, fíjate, otra fobia rara... ...hablando de puntitas <risa> y de ojos... ...la tripofobia. ¿Qué es eso? La tripofobia es el miedo a los agujeros. ¿A los que ¿A los qué, güey? A los agujeros Agujeros, güey A los agujeros, güey A los agujeros O sea, un hoyo Sí, Ay, sí Pero en gente... dónde, en la calle Ahí te va, dice Los que sufren esta fobia manifiestan auténtico pánico, náuseas y sudores fríos cuando ven agujeros pequeños o junto o cosas que tienen agujeros Por ejemplo, oh, un panal de abejas, oh, los agujeros de la Oh, güey, ¿sabes qué? Yo sí sufro eso, güey, ¿eh? Ahorita que lo estoy diciendo, madre, güey. Es ¿Cómo está, güey? Sí, güey, cuando veo así puntitos, güey, es de que, ay, güey, y sí, ahí sí ya me entra el de que es neta. Sí me explico, güey. Sí. O sea, como estaba viendo, güey, de hecho hay hay que hay que hay que buscar, güey, la la Una de las publicidades de American History American Horror history, Story o algo así, una de estas series, güey, sí, sí. está causando mucha controversia, güey, por, por lo mismo, güey. Es la imagen, güey, y trae, este. Es un personaje, y trae una, la lengua de fuera, y la lengua tiene hoyitos, güey, ¡ay, cabrón! O sea, no la puedo ver, güey, no la puedo ver, güey, es así como que, o sea, en la, en la parte de la oreja, güey, de la oreja, perdón, de la lengua, tiene toda la, o sea, hoyitos, agujeros, güey, Toda la, la, la, la, la, la, lengua. Mira, te estoy hablando y me pone... O sea, me pone mal, wey. o sea sea, me causa... No sé, güey. la, la, la, la, güey la, la, la, la, la, ay la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, rascando la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ¿Ya viste la, imagen, ¿Ya viste la, la, la, la, la, la, la, la, la, Me estoy acordando, güey. Ve, güey, no no no paro de rascarme, güey. O sea, la neta, güey, o sea, nada más me acuerdo de verle esto y también oh, ¿Dónde está la imagen? La eh. a ver, mándasela, mándasela al Sí, se lo voy a mandar a Beto a nada ver si más porque si no de la misma. Pepe se me pone mal aquí, güey. Eso ah, un panel de abejas. La pongo también Beto, te la mando a ti. Digo, Beto, a ti también te la mando. Pues sí, a ver, a ver si es, güey, a ver si, a ver capaz de que sí, sí, sí. O sea, un panel de abejas, güey, okay, ver las ositos también, güey. Y también, güey, ver a, insectos juntos, güey. Como, o sea... Que ¿Se están moviendo así no me... o qué? ¡Hija de su puta madre, güey! Sí, o sea... Un... Un... Un este... O sea, ¿cómo le llaman? Hormigas no me causa nada, güey. Si veo la, la hilera de hormigas, no. Pero si lo veo, ¿cómo le llaman? Pues en un hoyo de, de hormigas y que ya es que están saliendo demasiadas, güey. ¡Ay, sí. cabrón, güey! ¡Ah, no sé! Es ¡Mamón! <risa> ¡No puedo, güey! <risa> ¡No puedo! Güey. Parece <risa> Ay, no sé güey, eso parece una hablando, sandía, güey. güey. No sé por qué sigo hablando. Ya estoy, viéndola, ya estoy viendo la imagen de la lengua. <risa> ¡Ay, güey! A ver, déjame ver, güey. A ver si es lo la... que... La vamos a poner en, en nuestras redes sociales no, pues, para que la vea la No, pues, ¿cómo, güey? Si está... Si está ¡Ay! ¡No podemos, güey! <risa> Neta, güey, tanto sí, así, güey. Bueno, Puta bueno madre, cuando wey. recuperemos la cuenta, güey. Pensé, <risa> pensé que no me causaba. Yo decía, yo no tengo fobia. No, güey, no. no. No, no, no. Yo pensé que no tenía fobia y no. Eso, güey. Y, y, y sí, güey. Imagínate las posibilidades. Y, y, y, y ponen... O sea, te digo, si veo las hormigas saliendo, güey, juntas, güey, también me pone mal. O, o abejas muchas juntas, Pero, ok, wey, o sea, con, o esto, con esta serie... Juntos. Con esta serie, si el pinche título dice... American Horror... Yo no la he visto. Yo no la he visto Ah, no, has visto? no la has visto Yo pensé que la habías visto No, yo ya, no la he visto, güey ¿Para qué la güey? No, ves, no, wey, no, simplemente que que... No, pues no la veo porque sé que me va a causar cosas, güey Pero la otra vez una, una Alguien en Facebook, güey, publicó esta imagen, güey Pero fue de que... Yeah. ¡Ay, miren! ¡Ah, no mames! O sea, ¿alguien, alguien lo publicó, güey. No fue de que yo andaba buscando esta imagen, sino que no mames, güey. La gente se está... ¡Ay, que tu puta madre, cabrón! ¡Yo no lo mandes, güey! ¡No, sí, Para los que... que nos escuchan, acá anda mandando una foto de una chava, pero su cerebro, güey, es un panal. Es un panal de vellos, güey. güey. ¿cómo no, se llama no lo, lo que dices? No, que no tengo? lo hice con esa intención, güey. Nomás lo puse para que Beto también la viera. ¿Cómo se llama? Es que estamos voz, hablando güey. de, güey. Estamos hablando de... Pero está chido, güey. Está, está artístico ese pedo. No, el pinche artístico, güey? Ah. O sea, está muy no, bien no, photoshopeado, no. la neta, güey. La neta sí está muy ah. bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se llama? La gente que no ge nos está viendo... ...literalmente está ah. bien intenso. Y se está rascando la cara. Ya se quitó la oh, gorra. Se la vuelve no, a poner. No, no. Ay, cabrón. Se está rascando Ay, en todos lados. Y, y lo malo es de que se me cae la imagen. Y cierro los ojos y la veo ¡Ah! Y... ¡Ay, qué puta madre! ¡Ah! <risa> está ¡Ay! parado Pepe. Ay. ¡Sacúbete! ¡Sacúbete! ¡Sacúbete! ¡Sacúbete! ¡Ay, cabrón! <risa> está parado Pepe ahorita. ¿Cómo se llama esa madre que dices que está en... ¿Estás bien, y... güey? Gracias, güey. Toma agua, No, me, toma, no, agua, no sé si usted no. debe ir a... No necesité ir al al, al pinche psicólogo, cabrón. <risa> Ay, güey. Y ahorita te voy a mandar otra. No, no es cierto. A mí se me hace que... Ay. ¿Cómo se llama, güey? ¿Cacacacá? No, no, no. La fobia bueno, esta, entonces esa... Fo... Y ya ahora como te estoy viendo, Pepe, tienes tripofobia, güey. Ay, cabrón, tripofobia. Dice, ahí te va otra vez. Mames. Los que sufren esta fobia manifiestan auténtico pánico, náuseas y sudores fríos cuando ven agujeros pequeños o, o cosas que contienen agujeros, por ejemplo, un panal de abejas O los agujeros de un ladrillo O lo, un agujero en general O sea, si ves un agujero en una manzana, pues te hace como que... Y sí, sí Eso es lo que, sí, sí, sí, pues, sí, sí. me estás demostrando Sí, o sea, ahorita, yo a veces la manzana puede estar bien Uy, tata madre, güey, nada más de estar hablando otra vez, güey O sea, la manzana puede estar bien, güey puede, puede estar recién compradita, recién esta, güey Y si le veo el agujerito es de que, uff, uh, hijo de su puta madre, güey Hijo de su pinche madre, güey O sea, y, güey, ni siquiera lo estoy viendo, güey Nada más de escuchar, puta madre, güey, tengo tripofobia, güey Y fíjate, güey Tienes oye, tripofobia, güey Ahorita que lo empezaste a mansear con las fobias Dije, pues yo tengo eso, pero no no creo que exista una fobia de eso Ya cuando lo empezaste a hablar, No, wey, sí, tripofobia, güey y, tri y fíjate, tripofobia Te di en el blanco ¿Eh? <coughs> Ay, caray Te di en el blanco <risa> a ver no, ¿qué? Que ah. te di en el blanco Ah, sí Sí, sí, sí joder, La uranofobia, miedo al cielo La papafobia, miedo al papa Al papa, al líder católico Este... Uh -huh. te digo, hay muchas fobias muy raras. Ilofobia, temor a los árboles... Onfalofobia... Miedo a los ombligos. ¿Miedo a los qué? A los ombligos. A los ombligos, Ay, o chinga. Wey. O sea, es un ombligo y... ¡no! Así como te pusiste ahorita, pero con un ombligo. Ay, puta madre, otra vez. <ríe> Déjame borrar estas pinches imágenes del WhatsApp. <ríe> es que... El WhatsApp... <ríe> les iba mandar otra cosa y me el whatsapp y veo las pinches imágenes y ¡ah! ¿cuánto fue no, ¡Oh, no mames güey, es bien guapo ah, ¿cómo se borra, cómo se borra, cómo es borrar, güey? no, no, a la chingada si sí, borrar ay, güey ¡Ah! hijo de su puta madre, güey ¡Ah! ah, estoy viendo otra imagen, güey ¡Oh, oh, oh! bórrate, bórrate, bórrate es neta, güey, o sea, si estás mal ¿O sea, en serio, güey sí, güey, no es broma, güey O sea, ay, tripofobia, ay, eh. literalmente tripofobia. Hija tu puta madre, güey. Fíjate, a mí me dio, ay, me dio asco hace mucho una imagen de una mujer... Bueno, de los pechos de una mujer y no, no es que tenga... No los pechos, ojo, ojo con eso. <risa> que según esto les daba un, un cáncer <risa> mamario que se les veía como una especie de panal en el pecho. ¿Sí me explico? Como así como se ve en un panal, güey. Así como ah. en la lengua, güey. Pero ¿Sí? en el pecho, güey. Eso sí me dio mucho asco, güey. Pero mucho asco. Dije, ay, cabrón. Esa es la lengua todavía así como que... eran eh? pecas. No, no eran pecas, güey. No, no, no, no. no. O sea, este era una especie de cáncer que se le daba a las mujeres. Una, un cáncer mamario. Ah, la madre, sí, cáncer. Sí, okay, sí, sí. o sea, Pero no también oh, se expresaba shit. de Perdón. manera, o sea, externa, por así decirlo. O sea, se veía por fuera. O sea, tú sí. lo vayas y dices, a ¡Ah, la madre. Haz de cuenta como que se, le, se va a escuchar muy gacho, güey. Pero como que se les estaba pudriendo el seno. Y sí, se pobre, ve como sí, sí, como un panal, güey, así con hoyitos y todo ese pedo Así como la imagen esta, güey, de la lengua o como la imagen del cerebro, güey Pepe, ¿estás bien, güey? <risa> Neta, güey, estás bien, güey. Cambia. Sí, cambiar el tema, güey. Para la gente que no, no se está viendo, no, ¡Tararar! Por una canción, ya vámonos por una canción. Güey. Pepe está en posición fetal. La, la canción este, güey. Por una pinche canción. La canción. <risa> Pepe, ay, está... ay, güey. Pepe está en posición fetal ahorita. Tira. El piso? Oye, oye, le hablamos al 911, güey. Le hablamos al 911, qué pedo, güey. Sí, güey, ¿por qué? Fíjate, o sea, Yo pensé... ¿Quién iba a decir sí, pero, que en quema madera ibas a...? Eh, pero, ibas eh, a, eh, te digo, eh, eh, no, eh, no, eh, saber no lo veía, güey. Un... No lo veía tan fuerte, güey. Obviamente, so, obviamente, no le decía a nadie, güey. Porque el típico de que estás en Facebook y este tipo de imagen, pues yo nada más la subía en chinga, güey. ¿Sí me explico, güey? Sí, y sí. evitas esa, esa, güey. Pero ahorita ya que lo estás... A, o sea, ahorita con escucharte, güey. De hablar porque... Aparte de las imágenes que vi en WhatsApp. El simplemente escucharte, güey, <risa> no, güey. Uh. Ay, güey. Bueno, sí. Tripofobia. Miedo a los agujeros. Este... Nos acabamos de enterar... <ríe> ¿Qué Pepe tiene tripofobia. Es, ¡Guau! ¿Me wow, sigues hablando y me sigo arrascando? ¡Ja, <risa> Oye, no, ya. ¿Sabes qué, güey? Ya me voy, güey. No, ya esta madre ya me está... Ya me está... No, espérate. Qué, pero... Andrés? Ya. Hay que... Hay que hablar el 9-11, güey. Ya, ya, ya, ya, ya, ya toca la canción, güey. Ya, toca la canción. Toca ya, la canción, güey. Vámonos, ya. Vámonos. Toca la canción. Ya, toca ya, toca wey, la ya, canción. Toca la canción. Toca la canción. La que quiera, La chingada me voy, güey Ya, ya. Miedo que con mi pájaro te, te me te vueles te de te la te mano, te tengo te miedo te de que te todo te lo te que te hago te sea en vano. Y lamentar haber perdido. Tengo miedo. Mames, güey, Oye, estará bien él, Tragio. Er, Va a estar bien Peto esta, güey. Esto se me no que bebe si te bien teo, mal, güey. Ay. A la güey. madre, loco, no, no güey. No, güey, esto sí está pa' Y ayer le ven 9-11, güey, para que lo tiendan, no es broma, güey. güey. Pinche gente piensa que es broma, güey. No, güey. ¡Ay, güey! Eh, Pepe la va a ir peor, cabrón. Y... valiendo madre. Okay. Eh, pues acaban de filtrar las fotos de... él y Jessica no. Jones. ¡¿Qué?! ¡No seas mamón, güey! Está bien buena. Jessica.